publicados tanto en Agorasol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web www.ondasonoraradio.com Hola, bienvenidos a un nuevo Onda Sonora con artista invitado. Mi nombre es Gregorio Cázaros y César Pradíez siempre me invita para entrevistar a, a los grandes músicos, a los que les gusta porque es su programa. Y entonces hoy tenemos la presencia de Juan Cepas. Hola Juan. Hola, ¿qué tal, Gregorio? Se pasa así, con, va, va con C, sí, pero como yo vengo de Sudamérica, entonces por eso suena así. Cada uno suena como de donde viene. <risa> <risa> así es. Eh, bueno, nada, tenemos a Juan, no hace tanto que nos conocemos, ¿no? Juan, ¿cuánto hace, no hace un año todavía. Oh, sí, pero sí hace un año. Sí, ahora hace, hace más de un año. No hace a lo mejor mucho, mucho, pero quizá un par de años. Por ahí, sí, sí, ¿no? sí, sí. sí. Sí, cosa, ¿no? eh, nada, Juan vive aquí en Madrid, como, como varios de nosotros, pero vos, ¿de dónde venís, Juan? Yo de Córdoba, yo ¿Cómo? soy de Córdoba. Sí. ¿Y cuánto hace que estás en Madrid? Pues en Madrid llevo como 17 años, o así. Bastante sí. también. Sí, sí, sí, ¿Viviste en otros lugares y también en vivé, otros países? viví en París, y, y, o sea, yo me fui de Córdoba con, no me acuerdo qué edad tendría, pero 27, 28, Ajá, a claro. lo mejor más, pero vamos, no, antes no mucho de, más. ¿Antes de los 30? Yo creo que sí, sí. por ahí. Sí, me fui... sí, treinta y pico, no me acuerdo. Y así, sí. Uh -huh. Así que bueno, y, ¿y cómo es lo de la música entonces, que estamos aquí por eso? Bueno, mis, la verdad es que me gusta mucho la música, siempre me ha gustado. Eh, ya de, bueno, de pequeño me gustaba, pero tampoco, tampoco es que venga de una familia que, por ejemplo, a mis padres les gustaba, sin más. le gustaba la música clásica, tenían las típicas colecciones, esta de cassette, ah. como, como... un con los, los genios de la música clásica, esas ah, cosas, ¿no? Sí, sí había y... música en tu casa, Sí, sí había casa paterna, sí, materna. Y, y, sí, y le, bueno, lo típico, le gustaba pues, Vivaldi, Albinoni, esas cosas, uh -huh. y bueno, tampoco se escuchaba uh -huh. mucho, mucho, pero sí se escuchaba de vez en cuando. Sí. Y yo de pequeño, bueno, tampoco es que me iba a apasionar a la música. Yo recuerdo que sí que me... Comp recuerdo que el primer casete que me compré, porque fue un casete... Fue, con, fue el de Iron Maiden, The Number of the Best Beast. Sí, sí, six, pero six, por, six. En, en, en EGB, porque había, un, había amigos que le gustaba el Heavy y todo eso, y bueno, sí. no lo compré. Y bueno, era, era curioso, pero, pero la verdad que luego ya pronto dejé, dejó de gustarme esa música. <risa> pero bueno, curioso que el primero fuera ese, sí. podría haber sido peor. Bueno, claro, es verdad, sí, sí, sí, los comienzos, bueno, sí, puede ser de cualquier manera, pero claro. Eh, dejaste esa música, pero no la música. No, no, no, no. continuaste con... No, bueno, la verdad es que me gustaba, pero sin más. Yo recuerdo que escuchaba un poco lo que había en la radio y había cosas que me gustaban más, más o menos, pero no, no era un apasionado. Uh -huh. yo, digo, yo escuchaba, no sé, Radio Futura, El Último de la Fila, cosas así, y no tampoco es que fuera... Bueno, me gustaba, pero no... no... Tampoco lo disfrutaba mucho, mucho. Fue Ajá. quizá... Con 14, 15, que ya empezó a gustarme más y, y ya me metí un poco, poco a poco, cada vez más era música. ¿Encontraste mm. alguna música que te, sí, que te, te, sí. te, te impactó más? Sí, sí, sí. ¿Y qué fue esa música? Bueno, yo creo o que... ¿Algunas músicas? La verdad que con esa época edad, con 15, 16, me gustaba, empezó a gustarme mucho The Cure y a mi hermano sí. también. Recuerdo que nos compramos... Muchos discos, lo típico que ahorrabas ahí, con lo que te daban de paga y te comprabas el vinilo. ¿Qué tiempos antiguos? Sí, sí, sí. Y bueno, la verdad es que era otra forma de escuchar la música, ¿no? Porque sí. era un objeto preciado que te había costado mucho dinero y lo, y lo escuchabas una y otra vez hasta que se rayaba el disco, ¿no? Y, y sí, y es Total. verdad que, bueno, había cosas, lo típico, muchas cosas que lo escuchabas porque lo había escuchado en la radio, en la tele y algunos que te comprabas era, bueno... Por ejemplo, me acuerdo que teníamos varios desde The Charge, un grupo australiano que había, que salía bastante... que salió un programa de la tele y nos gustó, y comprábamos sí. bast bastante vinilos, y eso me, me gustó hasta bien entrada de adolescencia, la verdad. Ajá. Pero sí, quizá el que más me gustó fue The Cure, y bueno, y de, y de hecho me siguió gustando hasta, hasta bastante tiempo. Hmm. ¿La banda sigue operativa? Eh, o... La verdad es que yo creo que sí, pero yo ya la verdad es verdad que hace muchos años más que, de, allá de que ya no escucho, La muerte del guitarrista Ni reciente, idea, la verdad, creo que, creo que siguen de gira y esas cosas, pero Ajá. tocaron hace un par de años en Madrid, me parece Sí, pero, pero yo ya no, usted, no, yo la es verdad. verdad es que yo dejé de escucharlos no sé, hace muchos años la verdad, ya escucho los discos antiguos de vez en cuando, muy de vez en cuando y ya está ¿Y entonces qué tenemos ahora para escuchar? ¿Por pues, qué abrimos? Pues eh, vamos a abrir con uno que yo, quizá el primer disco que escuché eh, sería del 86 o por ahí, eh, donde venía la de, de Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, Just Like Heaven y todas estas. Pero muy pronto empecé a comprarme muchos discos y fui hacia atrás. <ríe> y, y uno de los que más me gusta, que es quizá de los más. Bueno, no es que sea raro, porque es un grupo muy conocido, uh -huh. es el Pornography, que es el. Sí. Del, yo creo que es del 82 Y vamos a escuchar una canción Que se llama Strange Days Bueno, ahí vamos entonces The Cure Cure, ¿cómo es el nombre del tema? ¿Te Strange Days Strange Days um, Dijiste poco escuchado, yo no estaba tanto en The Cure Pero um, el, el The Cure, como lo, lo poco que yo recuerdo de lo poco que escuchaba No era tan así como esto ¿Esto es extraño? Sí, bueno, est Cure, o... esta era la parte más oscura, entre comillas Oscuro, Que tenía claro, los primeros claro. discos el, Bueno, el, el segundo, tercero, cuarto, por ahí Y sí, eso era más oscuro. Luego se hicieron más popis y sacaron muchísimos temas popis, ¿no? Que, que está muy bien porque el tío era muy, muy, muy buen songwriter, ¿no? Uh -huh, y. Uh -huh. Y siguieron así, la verdad, durante muchos años. Sí, sí, sí. Original también, su voz tiene... Sí, voz es un poco tiene, especial, ¿no? Le, especial, hay gente tiene... que, que ya no le gusta solo por la voz, y hay gente que le gusta mucho. Ah, mira, bueno, a no justo... No, no, no, mm. no, yo por ahí tengo una cuestión es por la música, eso no, mm. pero él justo tiene, tiene, tiene un sonido, es, es, es, es reconocible. Sí, es reconocible. Eso está bueno, mm. está bueno. Entonces, claro, vos empezaste con la música, uh, estamos hablando de escuchar la música, pero ¿cuándo viene el momento...? de tocar Fue un poco más adelante Todavía eh, falta Sí, no falta mucho pero todavía falta un poco Bueno, sí. ya, entonces desde, ya, me imagino que habrá una música o más de una asociadas Sí, a, bueno te, en verdad te pusiste me pusiste a tocar Llegó un momento que, que me apeteció tocar y de ya me... Ganas. Pero bueno cuando, pero, cuando sí influyó, influyó todo esto todo lo que estamos hablando en el fondo este, Al final sí. te gusta la música y quieres un poco hacerla, ¿no? Hacerla, claro sí. ser parte de eso mm. ¿no? y, y ahora ¿qué vamos a escuchar? Pues ahora vamos a escuchar eh, in, eh, Double Dare de, de Bauhaus Double Dare Sí, de Bauhaus Una, una doble, doble desafío ah, doble, Sí, ¿no? algo así Sí, del primer disco de, de In the Flatfield Esto es más antiguo Esto es del, del 80 Pero en el fondo supongo que me gustaba de Cure y a partir de ahí es verdad que estaba un poco la moda esta así oscura sin mm -hmm. ¿sabes? Sin, sí, eh, sí, sí Y, y en, claro, pues empezaron digo, ¿qué más hay de este tipo? no? Y, Y había otros grupos, tipo Sisters, Sisters of Mercy, y grupos sí. así, que bueno, me iban gustando. y Hola, no estoy Sí, bien. están viéndome. Y, y de ahí llegué a Bach House, que es verdad que a ver, eran, yo era muy pequeño cuando, cuando ellos hicieron, hacían esta música. Cuando, pero sí que recuerdo que luego los miembros de Bach tenían otro grupo que se llama eh, Love and Rockets. Amor, amor y sí, Misiles, sí, y, misiles sí, claro, y sí no que le gustaba que otro, a algunos eh, amigos del instituto Ajá. entonces me dejaron algún disco y yo acabé comprándomelo y me gustaba, los fan Rockets me gustaba lo que pasa es que claro, luego tiré hacia atrás, es lo típico que al final Desde... esto es investigar y te va gustando, vas tirando del hilo y vas descubriendo cosas nuevas. Eh, bueno, depende de claro, quién ¿no? claro. Pero, Bueno, claro, si, te gusta, ¿no? si te gusta Si te gusta, claro, sí, y, sí. claro no, y de la eso, persona también También eso hace que es muy complicado eh, un poco eh, tener una lista de canciones y seguir un orden porque... Al final esto se va bifurcando. Es como un como un árbol que le van saliendo ramitas y es muy difícil realmente que tenga una lógica concreta porque va dando saltos hacia adelante no, y hacia atrás. Claro, ¿no? claro, sí, sí, sí. De, y, en realidad creo que la idea de, de, de esta invitación uh, es eh, nada ver los, los, los highlights, ¿no? Sí, los, los, música, los puntos. Que me que los, influyó eh, o que me gusta, ¿no? Puntos así uh -huh. destacables. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, nada, vamos y, con. sí, si quieres Bauhaus. Uh, ¿Y cómo era el nombre del tema? Double Dare. Double dare. I double the double dare you. Bauhaus Bauhaus, Double Dare. Double Dare. Uh -huh. no, ese es el, el nombre del tema. ¿Esto es del primer álbum de Bauhaus entonces? Sí, decías? este es del primero que a mí es el que más me gusta, la verdad. Tienen uh -huh. otros también muy buenos y es uh -huh. verdad que ellos eran muy buenos músicos. Eh, sobre todo la, la sección rítmica eh, era buenísima. Bueno, aquí Como... destacaron, obviamente. Sí, sí, sí. Porque el bajista, creo que se llama David J. Era buenísimo. Y sí. y sí, la verdad es que me, me, me gustaba mucho. Tenía un, un amigo Bueno, todavía lo sigo teniendo Que se llama Paco Que, que le gustaba mucho también no, Lo escuchábamos mucho y, y la verdad es que Sí, me, me influenció bastante y, uh -huh. y luego es verdad que también Lo que hablábamos antes no De que te lleva hacia atrás y hacia adelante eh, Ellos están muy influenciados por el glam rock Y de hecho yo, por ejemplo, descubrí a Brian Eno o a oh, David Bowie sí. eh, Porque tenían versiones de Bauhaus Yo, por ejemplo, el ah. Sega Stardust La primera que escuché fue la versión de Bauhaus, antes de, de escuchar Bauhaus. la de Bowie. ¡Qué bueno! Y luego ya pues, me interesé por Bowie también. Interesante, qué bueno, qué bueno. Al final cada uno tiene su eh, camino. Claro, la, por la, donde... la llegada puede sí. ser de, de cualquier lugar. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. qué bueno Y todavía estamos, estamos en los años de eh, la secundaria o algo sí, así. Sí, en el instituto. ¿Será Todo el esto? instituto Sí, el uh -huh. sí, instituto. Uh -huh. Uh -huh. Y todavía no, no estás por ponerte a tocar. T bueno, no, todavía no, pero la verdad que esto sí que me, me gustaba y... Ya Entonces, lo había pensado, es... posiblemente La... ya lo pensé Ajá, Claro, claro, sí, sí No, porque a veces puede haber así una, una, una revisión así algo retrospectivo Decir, mm. ah, aquello que mm. me gustaba lo traje, lo traje para tocarlo ahora A ver, luego al final, todo al final lo que hablamos no es, no es eh, secuencial A mí, por ejemplo, The Cure me siguió gustando muchos años claro. Entonces cuando decidí ponerme a tocar pues igual que me influenciaban grupos posteriores, también me influenciaba de Cure o Bajaus o muchos otros, porque lo que claro. querías era un poco claro. hacer lo que te gusta. Claro, total. ¿Y ahora qué vamos a escuchar, entonces? Pues ahora vamos a cambiar un poco y vamos a escuchar a eh, Headhunter de Front242, eh, que es electrónico, Esto, bueno, me recuerda de cuando Cuando empecé a salir a tomar alguna cerveza Ya con 17 o por ahí ah, claro, ya sí, Y mejor. iba con con, sí, con mi amigo Paco también Que a él le gustaba mucho Y es verdad que esto era Pues yo creo que justo cuando salió Y lo ponían bastante en algunos sitios Y es una esta canción bueno fue un, un éxito Porque es verdad que Es muy. ¿Me podés contar algo de, de Front grupo... 242? Porque yo te lo conozco de nombre, nunca escuché nada. Y... Es un grupo belga, belga de música bien. electrónica. Muy bien. Eh, lo de ¿Años? Electric, Electric Body Music, que se llamaba o algo así. B. Años, años. Eh, lo de los 80, este el 80. disco, este es el del Front My Front, creo que se llamaba, y es del 88. Sí. Pero ellos ya tenían dos o tres discos antes, creo. Sí. Lo que pasa es que este yo creo que es con el que tuvieron más éxito. Porque es verdad que esta canción es muy conocida Y, pero bueno, podría haber puesto otra más rara, pero realmente es que esta es la que escuchaba en todos lados y me influenció porque me, a lo mejor fue un poco el inicio de en la música electrónica, fue escuchando esto junto con otras cosas. Tipo New Order o así, que también me gustaba Ajá. porque me gustaba yo Division y yo Division me gustaba porque también me, eran así más oscurillos. Los y, oscuros, y, claro, los oscuros de los entonces, 80, total, sí. Exacto, pues también me gustaban. Al final es que no podemos ponerlo todos, si no bueno, estaríamos ya, aquí ocho horas. No. <risa> no, bueno, ya nos gustaría, algún día lo podemos hacer. Eh, bueno, entonces, Front uh, 242 o 242, banda belga, mira, eso no me lo sabía tampoco, y tampoco sabía nada, así que vamos a, nos vamos a, a sorprender algunos, probablemente algunos de los, de los oyentes no. Tal vez ya conozcan toda esta música, pero vamos entonces con Front 242 y el tema dijiste: Headhunter. Headhunter. Ahí vamos. así escuchamos. ¿Esto qué fue? ¿Cuál fue de todos los que escuchamos hasta ahora? Este el, era. El Hunter, este del era, Front, 242. Este del Front 242. Qué barrero. Y belga, sí, no hay mucha banda belga. Bueno, había, pero sí, en Centro Europa, Universal. el tema electrónico sí que le gustaba mucho. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Son los 80 todavía, todavía sí. seguimos ochenteando. Es ¿se sí, era ya el final de los 80 y, y sí, el cambio este un poco ya del de los últimos años de instituto, y ya empiezas a salir, y escuchas música también fuera. Y, y ahí viene un nuevo Juan Cepas. Estamos sí, entrevistando bueno. a Juan Cepas, esto es Onda Sonora, <ríe> por si alguien escucha desde este momento, no escuchó el comienzo, esto es Onda Sonora, de César Pradíez, yo soy Gregorio, y Juan Cepas está contándonos su historia musical. ¿no? Es así, la historia, todavía estamos en la parte de la historia musical como escucha. Como sí, todos, con, supongo, ¿no? Bueno, o sea, hay, hay gente que empezó muy joven, muy... Sí, meninos. sí, sí, yo la verdad es que no, no empecé muy joven, pero... No, yo tampoco. Mm, <risa> bueno, bueno, no importa. Al final cada uno empieza cuando empieza. No, cuando, no, no. cuando, cuando toca, <risa> cuando toca. ¿Qué vamos a escuchar ahora entonces, Juan? Sí, pues ahora eh, vamos a poner a el Taste, o sea, The Perfect Needle del Taste de los Telescopes, the que telescopes. es un poco diferente, ya es un cambio de tercio un poco, esto es ya, digamos, showgays o algo tirando ya un poco a indie mm -hmm. Esto, la verdad es que los descubrí en un programa en la tele que se llama Plastic que salió, salieron ellos, no sé si era un vídeo o algo, y me gustó mucho, y mm. me compré el disco y el disco ese me gusta mucho, la verdad ahí ya es, un, es verdad que en esa época ya había muchos grupos que me gustaban, rollos tipo, no sé, Jesus and Mary Chain y, mm -hmm. y gente fuiste ex, así fuiste expandiendo sí, y bueno, ya tenía algún mm. compañero, tenía un muy buen amigo que sigue siendo muy buen amigo, Carlos que, que está, coincidió conmigo en Cow y él tenía ya muchos discos y Le gustaba mucho la música y ya empezamos a cambiar los discos Y mm. recuerdo ahí pues ya My Bloody Valentine o Dinosaur Jr. y cosas así O los Pixies, lo típico Y todo eso me gustaba mucho Y un poquito antes de esa época, o casi en esa época Pues fue cuando descubrí a Telescopes pues, Y como es un po pelín más raro que los otros mm -hmm. Aunque ya recuerdo que, que César lo puso en su programa de Showcase mm -hmm. eh, pero este, este sí que está muy informado, César, realmente eh, así es que nada, está bien. ¿De qué país mucho. son de Telescopes Que ni, ni siquiera de nombre. Ingleses, de que yo sepa, yo ingleses. creo que son ingleses. Sí. Uh -huh. sí. Eh, ¿Cuánto duraron? Pues o... no sé, yo creo que siguen, la verdad, a mí este disco sí, me gustó mucho y creo que luego lo dejaron y volvieron, lo típico. Eh, la verdad es que he escuchado, no he escuchado mucho más, aparte de este disco, alguno más, pero este es el que más me gusta. Y, y bueno, aunque sea showgate, así se nota, tiene una parte que le bastante ruidosas y de guitarras esta quizá no es la que más luego se notaba que no eran súper virtuosos que eso también me gustaba Ajá. era, era Ajá. un poco más eh, no sé, como más, con más tripa, ¿no? Así, más directo. En interesante de... eso, interesante. Porque todavía, eh, eh, como estamos diciendo, todavía no estás en el momento de tocar. Sí, pero yo creo que um... ya, con esa época, yo creo es que no recuerdo, mi primera guitarra yo me, creo que me la compré con 18, 19 años. Ajá, claro. Pero el, interesante, no, yo quería detenernos un poco aquí por el tema de... Eh, como dijiste que no, no había virtuosismo o sí que o, es verdad que no, se como, era, como era más la decía. intención uh -huh. que luego la, la ejecución no pero bueno eh, eso es interesante también porque claro eso es, es, es como uno aborda la uh -huh. música uh -huh. para escucharla o para tocarla cuando toca pero, tocarla. sí pero bueno luego tenía muy buenas canciones la verdad sí qué bien bueno entonces vamos con the telescopes sí the perfect needle yeah Telescopes, Perfect Needle, o sea, como dijimos, aguja perfecta. Bueno, depende de qué aguja, ¿no? Puede ser de, de coser también. Um, de Telescopes que, como decíamos, no fueron tan famosos ni, ni sabemos... Ah, que tal vez existan aún como grupo. La verdad o... que no lo sé. Yo creo que sí, ¿eh? Pero no, estoy, no sé, la verdad. Al final es novedoso. Todo el mundo se queja de los Stones, ¿no? Que, que tienen más de 80 y están ahí hace más de 60 años juntos pero se va dando en otros en otros eh, con otros grupos en otros estilos bueno, musicales también claro, todos todos duran mucho Keys, van, cualquiera van pasando los años y también yo lo creo que lo que pasa es que desde hace no sé desde el, con el tema de de las descargas digitales el streaming y todo eso sí. también ahora los grupos ganan mucho más dinero eh, haciendo giras que antes los, sí. si tienen cierto tirón entonces hay, hay muchos grupos que han vuelto simplemente porque les compensa financieramente dar sus giras y, y tocar sus viejos éxitos. Bueno, claro, los Pistols lo hicieron también. Sí, todos, todos. Sí, pero bueno, hay muchos que, bueno, luego y es verdad que hay unos que siguen sacando discos, ¿no? Yo que sé, los Pixies o Jesus and Mary Chain. Uh -huh. Pero muchos al final lo que pues ganan bastante dinero con tocando. Las cosas antiguas y siguen de gira y... De gira, y claro, los directos, los directos. Claro, porque sí. es lo que... Mm, sí, sí, sí. Eh, sí. Eh, claro, eh, ahora compensa, si sí, antes compensaba... Claro, pero antes ganaban eh, dinero con los discos con y ahora ya apenas ganan. Ya no, algo cambió. Mucho, muchas cosas cambiaron. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Pues ahora ¿cuándo? un pequeño cambio, vamos a, hacia atrás en el tiempo y vamos uh -huh. a escuchar eh, el LA Blues de de los Stoogies, del fan house de 70 Stoogies, que bueno, 1970 sí, se y hip eh, hop que todavía está aquí entre nosotros, sí exacto en el mundo queremos decir, <ríe> no en el estudio aquí en la radio ¿no? sorprendentemente. sí, sorprendentemente sí, y, y yo creo que este disco yo creo que me lo dejó un amigo, yo creo que estaba ya en la carrera en primero, por ahí y bueno, lo escuché y la verdad es que me, me encantó y me encanta la guitarra como suena el Ron Aston el, me flipa tiene un sonido brutal Y el, la canción esta en verdad la, Quizá la más rara Y aquí me gustó mucho en su momento o me, Digamos que me sorprendió Y fue quizá escuchando este tipo de cosas Cuando me di cuenta que me encanta La parte ruidosa de la música ¿no? Ah, Entonces, qué, bueno, qué bueno Bueno, vamos a escucharla Dale <risa> Qué bien, yo tengo que agradecer a César por invitarme para hacer los reportajes, las entrevistas, para escuchar estas músicas, así esto no lo había escuchado. Free rock, free sí, rock, sí, sí, tal cual. definitivamente, uh -huh. The Stooges con uh, Iggy Pop, por supuesto eh, guitarrista, vos dijiste Ron, Ron Ashton. Ashton, ¿sí? Sí, y su hermano creo que era el Batería Ajá um, ¿Y el álbum de esta música? Eh, Fan House Fan House Del 70 mm. 1970 Tremendo Increíble 70, 70 es el año imagínate Led Zeppelin 3 versus esto No sé sí. Pero bueno, ¿eh? <risa> pero es que yo justo cuando escuché el x No conocía esta música Pero está genial Qué bárbaro, qué bárbaro Interesante, ¿eh? Y así que ya te gustaban estas cosas Así un poco Noise y la desorganización de la música Sí, sí, la verdad es que sí Me, me, me empezó a gustar y Me llegaba, la verdad Claro Sí, sí, sí Y bueno, al final... <coughs> Lo que a veces decíamos, ¿no? Igual que escuchaba esto en esta época, todavía escuchaba The Cure, creo yo. A lo mejor ya menos, pero todavía lo escuchaba un poco. Y al final, pues vas dejando cosas, cogiendo cosas, y siempre. Yo creo que al final lo importante es tener esa curiosidad. Sí. De, de investigar y de escuchar cosas, y con esa edad también es que te empapas de todo y, bueno, y te claro. influencia mucho las cosas, mucho ¿no? Mucho, claro, porque somos muy eh, receptivos sí. Eh, sí. cuando somos muy jóvenes y también. Eh, vulnerables, impresionables, muchas cosas de los jóvenes, <risa> hace tantos años. Pero claro, qué bueno, ¿no? Gran etapa, gran etapa para conocer cosas. Estamos escuchando, decíamos, música de, bueno, de, de en el sentido de discos que te has comprado y los has escuchado, uh -huh. como se hacía en el sistema antiguo de comprar la música. Um, no, todavía hay gente que lo hace. Uh, pero todavía no, por Juan Sepas. ¿Ya estás tocando? ¿Cuándo llega el momento? Yo ansío el momento pues en que... Pues casi ya, con esta etapa, yo creo que ya me había comprado la guitarra. Ajá. Eh, y estaba, pero bueno, haciendo mis primeros pasos. Tampoco, mm. todavía no tenía ningún grupo ni nada, pero ya empezaba a tocar un ¿Y, poco. ¿Y qué, cu cuál fue tu, tu, tu plan? ¿Compraste la guitarra con... y, y fuiste a tomar clases? No, o... nunca di clases. Nunca di clases y... <risas> claro. Sí, recuerdo, tengo un gran amigo, Carlos, que decimos... Me dejó un libro de acordes y bueno, aprendí algunos acordes, solo que había un problema. El, disco que me, el libro que me dejó de acordes era de canciones de los Beatles. Uy. Que es un grupo al que detesto profundamente. Como sabes. Sí, sí, yo lo sé. Sí, Entonces, sí, sí, lo sé, bueno, digamos que no me motivé mucho a, a aprender los acordes. No. Los aprendí okay. un poco, pero dije esto, ¿no? Ni de los Beatles. No quiero... ni, ni, de, ni de ninguno. No, nada, ningún acorde. No. Sí, bueno, luego sí que aprendí las bases, ¿no? Los típicos, sobre todo cuando estabas en un grupo, pues al final hay que saber por dónde tiras. Pero, claro. pero bueno, no era mi, mi preferencia. <risa> qué, qué y bueno. bueno, si quieres voy a enlazar con lo siguiente. Sí. Eh, la verdad es que los estudis se les ha llamado un poco el sonido que tenían, que era un poco protopunk. Sí. Eh, y es verdad que influenciaron mucho al, a los grupos punk, y a mí el punk, pues... Lo típico, claro, lo conocí tarde respecto al punk por la edad que yo tenía, mm. pero sí, también me gustó mucho cuando escuché lo típico que me compré el, el Nevermind the Bullocks de los Sex Pistols, Qué que buena. estaba lo típico en, no sé, por 700 pesetas en oferta y cosas así, y lo escuché y me gustó mucho. Eh, y luego de ahí pues fui, fui escarbando y ya ahí también tenía, ya en la universidad tenía otro amigo que se llama Javi y a él le gustaban mucho otros grupos que, bueno, y entre él, Carlos, tal, Paco, pues íbamos descubriendo. Y, y hay muchos grupos que me gustan de, tanto de punk como luego ya hardcore y tanto ingleses como americanos uh -huh. eh, entonces bueno he decidido poner eh, los Dead Kennedys eh, el Religious Vomit del, del EP eh, In God We Trust Inc. <risa> O sea, en, Creemos en Dios Sociedad Anónima, sería la traducción o algo así, ah, y, el, eh, y el nombre ah, de la in, canción... In God, in God We Trust. In God We Trust. In, in. In, claro, Incorporated. Sí, claro, claro. y en la canción se llama Vómito Religioso. Vómito Religioso, sí. claro, es que... que bueno, claro, bueno son, ya, que ya puedes imaginarte que qué va la letra. Sí, sí, claramente Y sí. nada, es verdad que quizás no serán los que más me gustan ahora, pero en la época sí que me gustaban mucho, lo escuché mucho, el, el Plastic Surgery Disaster y el Fresh Fruit for Rotten Vegetables eran, eran, discos, eran discos muy buenos y las títulos están buenísimos y sí, pero verá que luego ahí americanos había muchísimos eh, Black Flag o Minor Thread ya es un poco más hardcore, ¿no? Bueno, este, esta canción mm. en concreto es muy hardcore, y de hecho por eso la, la he elegido, porque así mató ha dos The pájaros Kennedy's de un tiro. son eh, americanos o ingleses? De Kennedy. de San Francisco, americanos. De San Francisco, sí, los sí, propios sí. estadounidenses. Y luego sí, verá sí. que había, allí había muchos grupos muy buenos, de, del SST, el sello este, y está My Newtman, que me encantan, o Husker Du, que eran buenísimos los primeros Husker discos. Husker Du, claro, sí. Uno que disco hace años. Entonces, bueno, pues... Sí. Vamos es? a escuchar antes Kennedy's. Kennedy's. Entonces, cómo era Religious, Religious vomit. vomit. Es muy cortita, es hardcore. <risa> Our religions won't go up, our religions won't be set, our religions our religions our our our our all that they have the truth, they're set to free, mind set you free, they all they have the answer, they the questions, they're just bunch of they just catch your money, they just want catch Hoe weet je dat? Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? is er aan de hand? is er aan de hand? is er aan de hand? Wat is de Era muy buena. Quizás esta no, no es la canción más representativa de su estilo. Tenían otras un poco más punky, un poco más, más lentas, que, con la, que la letra se notaba más. Muy, algunas muy conocidas, como Holidays in Cambodia, oh. eh, o, o Kill the Poor, o... Let's Kill the Landlord. Claro. Eran muy buenos. Sí, la sí, sí. sí, no, Muy buenos de títulos. Están buenísimos. Eh, pero bueno, me imagino que no era solo por la gracia, ¿no? Que no, no, estaba... no. Tenían su mensaje. Y Yellow Biafra, que era el cantante, que era, escribía muy buenas letras. Y él, este que escuchamos recién. Sí, sí, Estuvo sí. Estuvo bárbaro luego, cantando. Sí, sí, Y siguió, yo creo que hace luego Spoken Word. O hizo más cosas. Y, y no sé si escribió algún libro de Punky y eso. Él, era muy. Una figura respetada en el. En el en el Entorno ambiente, sí. Punky, sí, sí. Qué bien. ¿Qué, qué más tenemos ahora? ¿Tenemos, estamos en, en, en, la, en la etapa punk y tienen sí, es todos que los cortos. Realmente, eh, etapa punk eh, no era tal como cual. Yo escuchaba punk y escuchaba todo lo demás. Y todo lo demás, eh, entonces, todo. Y me, me iba, lo que me gustaba, me gustaba. Lo que no me gustaba, no me gustaba. Y bien. yo tampoco diferenciaba ni, ni le ponía etiquetas, ¿no? Entiendo que. Y bueno, ahora vamos a escuchar a otro grupo que me, sí que me, me influenció mucho, sobre todo el sonido que tenían, el guitarrista me encanta, es uh, The Birthday Party, el, el grupo de Nick Cave, de australianos. Y, Birthday y sobre... Party es, ah, es el nombre del grupo. Del grupo, del grupo de sí. Party. Y este disco, eh, que es el primero, el, el Prayers on Fire, del 81 también, eh, aunque es bastante diferente del otro. Y como decía el guitarrista, de Roland S. Howard, me, me encanta. Eh, el sonido que tenía... Yo creo que me, quizá me influenció, no sé. Y uh -huh. bueno, igual, esto no podemos decir que cronológicamente era antes o después, yo ya ni, ni lo sé. No, no importa. Pero era otro grupo que, que realmente me gustó y aunque es bastante conocido, no tanto como Nick Cave, pero es bastante conocido, pero sí que creo que tenía que ponerlo. Entonces, vamos con... Vamos con eh, Sue Music Girl, se llama la canción de eh, Birthday Party. The Birthday Party, Nick Cave. You know sounds. exactly what we're talking about Don't drag your arm, it's driven by space the sound is beautiful It's progress The sound of my young legs and stockings. Rhythm of the walk, it's let beautiful. Twist. Let it break, let it buckle, let it bend I wanna hear the noise of my soup. zoom music down Birthday Party. Es, me gusta, me gusta también. El nombre de, estás trayendo buenos títulos y buenos <risas> nombres de grupos. Está buenísimo. The Birthday Party de Nick Cave. Eh, año, dijiste, 81. 81. Uno, uno, genial, genial. Y esas, esas trompetas, eso que parecían trompetas, eran trompetas de verdad, ¿sí? Yo creo o sea, que sí, yo creo que sí Da igual, mm. qué sé yo, es, es de curioso nomás. Sí, a ver, no es que tuvieran trompetas de, de costumbre en No, el grupo, claro, pero... los invitados mm. o algo así, sí, sí, sí Bueno, da lo mismo igual, que, que si no son trompetas, igual el arreglo está más bueno, que es lo más importante Sí, el disco este es muy bueno, tiene otras canciones muy buenas, Nick the Stripper creo que es en este disco, es también muy buena, pero mm. bueno ¡Qué bien! Así que nada, Nick Cave y su Birthday Party, esto es en Australia, entonces... El él, grupo es australiano, es de Melbourne, australiano. pero sí, luego se fueron a Londres y luego acabaron, creo que en Berlín, uh -huh. y allí, sí, sacaron lo último que sacaron, y, y de hecho Nick Cave and the Bad Seeds empezó allí en Berlín. Uh -huh. Su banda... Claro, yo los conozco más... Bueno, claro, luego party, se volvió mucho más conocido. Eso más más uh -huh. no, claro, o es sea, la proyección internacional, no sé. Eh, ¿Qué más tenemos para escuchar? Sí. Vale, pues ahora... Eh, vamos a cambiar un poco eh, Vamos a escuchar eh, The Sprawl de, de Sony Youth Del Dating Nation Que es del 88 Y bueno, no es el primer disco que yo escuché de Sony Youth Yo creo que fue el Gu el primero Y me gustó mucho Y a partir de ahí tiré para atrás y me compré este yo Bueno, me lo compré con mi hermano Ahora que lo recuerdo uh -huh. y, y este disco yo creo que es de los que más me ha influenciado eh, De todos los discos que he escuchado y, Yo también escuché Gu, es mi primer disco Que escuché 1990 sí, pues de, de Sony Q. Eh, pero después no investigué o en todo caso de ahí en Ajá. adelante o cosas no sé sí pues este disco me sigue bueno Daydream Nation es sí, ¿no? de los me sigue clásicos. gustando mucho la verdad es que yo creo que es de, los, de mis discos preferidos no digo que lo ponga ahora mucho pero sí que mm. me, me encanta y, y me influenció mucho La verdad. Entonces no podía dejar de poner una canción. Sony Q Sony Cued que eh, cerraron la operación Sony Q sí, sí, sí, de, de, después del divorcio sí, sí, y sí, lo dejaron, y, claro, como y lo dejaron. Bueno, sus problemas y... sí, están mayores, también, igual no vale decir sí, están mayores porque todavía bueno, están. Bueno, eh, siguen última... sacando cosas y Thurston Moore saca cosas y Lee Ronaldo por su cuenta y Kim Gordon son todos muy activos, sí, y, siguen, muy activos y siguen, siguen sí, haciendo sí, cosas interesantes. Sí, claro que Tampoco sí. Tampoco los sigo mucho, quizá un poco más a Thurston Moore porque es quizás más ruidosillo. Sí. Pero Pero bueno, gente muy buena y muy. muy eh, pues no sé cómo decirlo, la verdad, que han estado siempre también con esa curiosidad y sacando cosas. Ellos mismos, Ellos claro, mismos, claro, sí, claro, porque pues. luego, aparte de los discos oficiales, tenían sus proyectos paralelos y tenían su, una especie de sello que sacaban cosas ahí más ruidosas. Uh -huh. Aún. Aún, sí. sí, sí y, y uno a John Cage puede ser de hecho creo, ah, creo que de John ah, Cage, claro sí. de hecho tienen una tienen hay un disco de lo que tiene una versión de la sí, lo tienen una una versión de la canción esta de, John, de, o sea, de, de lo de John Cage este que es silencio entero el 433, el 433, sí. pues tiene una que es que es una versión que se llama Silence y pone sí. y pone los créditos que es de John Cage, de John Cage buenísimo. bueno su broma no está bien y luego también tenían un disco que era con, con versiones de Madonna que sacaron ah, <risa> eh, <risa> O bueno, pues, alguna Cade. versión que era bueno Eso son bromas entre ellos, la verdad. Bueno, es gracioso. Está bien. Entonces vamos con Sonny Youth de Daydream Nation y el tema... The Sprawl. The Sprawl. Aquí estamos con Juan Cepas y su música. Esto fue Sonic Youth, veteranos, eh, bueno, ya inexistentes, la banda no toca más, o sea, inexistentes, como banda, ellos todos viven, afortunadamente, um, legendarios, históricos. Y así que, Sonic Youth, llegaste a Daydream Nation después de Goo, o sea, fuiste para atrás. Sí, para atrás y para adelante, porque luego los que sacaron después también me gustaron mm. y también me los compré, pero yo creo que este es el que más me influenció, la verdad. Y, y sí. es que quizás el que más me sigue gustando todavía. Uh -huh. Daydream Nation, sí, uno de los discos uno de, Yo también tengo Day, Daydream Nation Pero no me lo compré, lo heredé bueno, Mejor no te gastaste dinero <risa> No me gastaste dinero <risa> así. Bien, estamos eh, ah, Vamos a decirlo, cada tanto lo decimos así, Porque sí, esto es Onda Sonora A lo mejor la gente que lo puso ya lo sabe Pero bueno, Onda Sonora Con Juan Cepas contándonos Cómo fue su historia con la música Las cosas que escuchaste Y, y, nada. y dijiste que estábamos ya cerca de, del momento de... Sí, yo creo que aquí yo ya... Ponerte a tocar. Ya empecé y tenía... Empezamos a tocar con amigos y, y, y con los que luego formaríamos el grupo. Que, tuvimos un grupo que se llama Industrial Níscalo. Y era... Bueno, con Paco, que ya habló de Paco, que era sí. el otro que tocaba la guitarra y cantaba, con Javi, que también tocaba el bajo y cantaba, y con, otro, y con Juanlu, que era la batería. Y vos en guitarra y también. Y yo en la guitarra, Entonces... sí. Y bueno, empezamos, pues lo típico, al principio haciendo ruido solo, íbamos después haciendo versiones, eh, pues, te, recuerdo que teníamos una de los Pixies y otras versiones, pero bueno, vamos a escuchar un par de temas más que también están muy relacionados y luego ya pasamos a escuchar. Tu música, ¿no? sí, tuya tú ya hecha uh -huh. por, por ti. ¿Qué tenés ahora? Vale, Entonces, pues ahora, antes de llegar a... otro grupo que también me, me influenció mucho, que fue Fugachi, eh, que es el grupo americano de Washington, que, sí. de post-hardcore, eh, que la verdad es que um, siempre me gustó mucho y y he traído a Fugazi igual que podría haber traído el estilo de este de post-hardcore me, me gustaba mucho en esa época era quizá de lo que más me gustaba había Ajá. muchos grupos no sé Drive Like Yee-Hoo Juno 44 eh, y, y todos esos grupos me encantaban eh, sí Jesus Lizard también pero quizá Fugazi fue el que también porque tuvieron a lo mejor bueno unos, Pero sacaron muchos discos muy buenos Y, y, y sí, nos gustaba mucho me, me gustaba mucho ¿Y qué vamos a escuchar ahora entonces de pues vamos, a, vamos a escuchar eh, Merchandise Que es una canción del Repeater del 90 Ahí vamos entonces Con fugazi fue Fugazi? ¿De qué año te acordás o lo tenés anotado por ahí? Del 90 90, 1990 Así que Venimos también porque el Day Dream Nation que escuchamos 88. Sí, el 88 Yo eso quizá lo descubrí un poco más tarde Bueno, no sé, por lo menos el, el Day Dream Nation este Yo no sé si fue en el 90 o poco después uh -huh. Aunque sí, ahí ya me gustaba también Minor Threat Que era el grupo de, de hardcore que tenía al principio de los 80 Ian aquí el, el, el, el guitarrista y el cantante uh -huh. Y sí, la verdad es que me, me gustaba mucho y me influenciaron mucho. Y, y bueno, luego de ahí eh, el otro grupo que realmente también me influenció y a todo el a todo el grupo a los de industrial níscalo fue Shellac, del grupo, el grupo de Steve Albini. Steve Albini. Eh, igual que no gustaba mucho lo que el lo que tenía antes. Big Black también lo podía haber puesto porque me encanta. Ah, mira, ese no conozco, pero Big, claro. Big Black está, está muy bien. Tiene uh -huh. un disco que te, te hará gracia el nombre que se llama Songs About Fucking. Que es, un, sí. es un disco, que es un gran disco es eh, un gran disco buenísimo m más allá de bueno sí Que sí bueno también pero bueno. es verdad que bueno eh, y de hecho nosotros teníamos alguna, alguna versión de, de Big Black teníamos en el grupo y, y de Shellac también hicimos alguna versión eh, es qué las Steve Albini ya, antes, ya hace como dos años que se sí moría. sí sí además bastante joven pero mm, sí a ver antes que el corazón ¿Un infarto? Sí. sí. Después, después, bien, entonces, eh, ¿vamos con Shellac? Sí, sí, pues vamos a escuchar Wing Wind Walker, que es de, de un single que sacaron, que se llama Uranus, creo que es del 93, mm -hmm. y que casi de lo primero que sacaron. Y bueno, he elegido esta porque me recuerda, yo lo vi varias veces en concierto, como cuatro o cinco veces, la verdad, ah. y, y siempre tocaban esta canción siempre la tocaban y, y hacían un pequeño show con la canción, ahí extendiendo los brazos como si estuvieran en un avión y hacían un poquito el tonto claro, y bueno, porque y, como dijiste, wing Walker, Wind Walker o sea, sí, que, sí, porque que, la canción o sea, va de eso alas, alas, sí, sí. Alas, y camina con alas no sé. y bueno, y la verdad es que es una canción muy buena y es de las primeras y también de las primeras que escuché de ellos y me gustó mucho entonces, bueno, y ahí, ahí va. vamos entonces uh -huh. Time was, I could move my arms like a bird and... vamos a Shellac Shellac en eh, el tema ¿Cómo se llamaba? Eh, Wing Walker Walker mm, Shellac con Steve Albini que Sí, con Steve Albini bueno, el Se reunió con, con los ancestros sí, con Todd Trainer y Bob Weston que Eran buenísimos la verdad sí. y Eran metrónomos uh -huh. y, y bueno, la verdad es que Me influenciaron mucho bueno, a mí y a todos los del grupo Este que teníamos sí Y me siguen gustando mucho la verdad Sí. Eh, sobre todo los primeros discos de Steel que sacaron, bueno, estaban singles y luego el primero, el Attraction Park, eh, no tiene desperdicio, eh, es muy bueno, del 94. Bueno, le voy a chequear. Entonces, <ríe> <ríe> si sí, esto estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. ¿Y qué vamos a escuchar ahora? Vale, y luego todavía... ahora vamos a pasar ya a, a una canción de, de Industrial en Liscalo, eh, ah. la segunda maqueta que grabamos en, nuestro, en el Foxtex ahí, que teníamos, cuatro pistas. Qué bueno, cuatro pistas. Que suena pistas, bastante, bastante mal, la verdad, eh, pero bueno, os podéis hacer una. Una idea de esto Y es verdad que, bueno, el Foster era de Javi Igual que muchos de estos discos, ¿eh? Al final yo creo que era el que más discos se compraba Y nosotros, pues, los grabábamos Y los <risa> lo disfrutábamos también Así es que, sí, vamos a escuchar una... Una que se llama to de, Today Cop. Eh, eh, ¿Cómo? Today Cop. Today Cop. Mm, policía de... de hoy. No, de, sí. ah, ah, Today Cop. Ah, claro. Mm. Yo pensé Today. No, decir de, today. Policía, policía, today. Policía de dos días. Sí. Entonces, esto es un punto in, importante en el programa. No sé cuánto llevamos Sí, he tardado bastante. Porque estamos empezando con... Ahora vamos a escuchar música en la que vos tocas. Sí, sí, sí. Y mm. es verdad que, bueno, esto en verdad todo lo que hemos escuchado hasta ahora o mucho de lo que hemos escuchado nos, me influenció eh, sí. a lo mejor no se nota todo está, y luego está el tema bueno, vamos a escuchar esta y luego si quieres hablamos un poco más del grupo y, de, y ponemos y otras dos Dale, vamos, ahí vamos Industrial Niscalo, buen nombre de grupo, eh. Um, la pregunta importantísima que se me ocurrió. ¿Esta música la pusieron en un disco o esto es una es no, entre eh, vosotros privado? Es que no, no. Solo sacó una maqueta, la movimos en algún sitio. Creo que le hicieron una alguna reseña en alguna revista. Ah, en, es acuerdo, reseñable, sí. sí me acuerdo bien. en cuál fue, creo que en Ruta 66 Dijeron Había una frase que me acuerdo, que era guitarras cenobitas salidas directamente del infierno. ¡Guau! Wow. ¡Está bueno! Pero está bueno. Va, me imagino que te habrá gustado, ¿no? Sí, sí, bueno, me hizo gracia de luego. Bueno, gracias. gracia. Bueno, aparte que está bien que la reseñaran, porque no, no, no era normal. Suena, y... suena a, a, a laudatorio. Sí, ¿no? sí. A mí me está bien. Y, y bueno, y luego, es verdad que eh, tampoco sacamos nunca nada. Dimos, bueno, no bastante, unos cuantos conciertos, Allí en Córdoba. Ah, y, bueno, eso ya sonando. Tocaron y directo. estuvo bien, la verdad. Y luego mucho, mucho el local de ensayo allí, como tocando con las cervezas y, uh -huh. y echando horas. ¿Y sí. esta grabación entonces es, está hecha en uno de los locales? Esos, sí, el local sí esta, yo creo que sí. sí la verdad es que no me acuerdo, sí, fue en un, un local nuestro. Y sería, yo creo que esto es del 95 o por ahí, más o menos. Sí. Ayer no más. Como, sí. como diríamos allá. Y nada, y ahora vamos a escuchar un par de temas más que son es de, de la misma onda que también canta Paco. Eh, Dos más sí, de Industrial Niscal. Son del sí. 97 de un concierto así. Me hubiera gustado estar buscando alguno que cante Javi, que también pero los que he visto es que en concierto este, que quizás es el que mejor suena, eh, la voz de Javi estaba muy alta. Entonces no, no me, no me acaba de convencer, así es que es. No, claro. Pero claro, bueno, sí, os hacéis sí, sí, una idea. No, no, no le haría y ningún son, favor claro, a Industrial Niscal. Y son canciones, estas son todas bastante rápidas en general. Teníamos otras más lentas. Incluso alguna que había un poquito más de melodía, pero... Lentas, pero no baladas. No, no, no. no. En esta <risa> no, etapa no. Luego hablaré un poco más de Industrial Nix, claro. ¿Ah, aunque, sí? no, aunque desafortunadamente no tengo más música porque eh, lo que tengo es en casete y mi reproductor de casete funciona regular. Entonces no he podido digitalizarlo, pero bueno, quizá en otra ocasión. En otra ocasión. <risa> en la próxima entrevista. Más industrial Niscalo, sí, pues vamos dos, con dos, dos. Entonces, dos temas dos, de un seguidos. concierto que dimos, eh, creo que es en 97. Eh, Una que se llama Filatelia y otra que se llama Pacor. Bueno, ahí vamos. Industrial Niscalo en directo. Oh! <laughs> Industrial Niscalo, Dos temas. El primero. Sí, dos temas. Eh, Filatelia y Pacor. Y Pacor. Esos fueron los dos temas. Los dos y temas. En, en, directo, en directo, además, en directo año 97. Sí, dijiste. yo creo que es principio del 97. No me acuerdo exactamente, la verdad. Pero sí. Y, y bueno, la verdad es que es, yo creo que es la época que ensayábamos bastante y se nota. ¿eh? A ver, sí. eh, luego sí. no lo pasábamos muy bien. ¿eh? Dábamos la pena que tampoco dábamos tantos conciertos y bueno y luego yo no sé si ya por esa época eh, yo me fui a estudiar fuera entonces y, y había, claro cada uno estaba con más lío y tocábamos un poco menos claro entonces claro. bueno y, pero pero estaba muy bien la verdad muy sí divertido. y qué pasó con Industrial? Niscar? bueno luego todavía se dieron... seguimos eh, ah continúa sí seguimos que eh, no, no terminaron el, un momento que luego el batería Juanlu se fue a trabajar fuera y Creo que fue en ese momento, sí Y, y tuvimos otra batería, Jonathan, que era muy bueno y, y que era también un poco más joven Y él, de hecho, él fue el que nos descubrió, al menos a mí Al grupo que vamos a poner ahora, que es eh, Don Caballero Don Caballero Don Caballero Que, que bueno, esto es ya lo que, se llevó, lo que se conoció como math rock O es rock instrumental, Ajá. es ya otra onda Pero Don Caballero, que es una banda... Es una banda americana Americana, americana Sí, y este es el segundo disco, American 2 Que es del, 90, no, del 95. ¿Y que sí, son don, de California don Caballero o algo así. Pues la verdad ah. es que no lo sé. Yo lo llegué a ver en concierto después en París un año. Ah, sí. Y la verdad es que eran muy buenas Sobre todo el, el batería, el Damon Che, era brutal. Vamos, ¿Cómo era, forma la banda? Ba de, además, es batería, batería dos guitarras y bajo. Ah, pues no cantan. Sí. Y bueno, a mí esto era, ¿Instrumental? Sí, sí, sí. Ah, y esto no, nos influenció mucho. Va a ser el primer instrumental que pones, Puede me parece, ser, sí, en esta y, noche, en este día. Sí, sí, sí. Y es verdad que a mí esto me. Bueno, había otros grupos que, que me gustaron. Yo creo que antes o después, también la parte esta del post-rock y pues Tortoise o Moway mm. me gustaban. Pero yo creo que Don Caballero en concreto me, me influenció y me gustó, me gustó más. Entonces también por eso he decidido ponerlo. Y es verdad que nos gustaba mucho a todos. Y ya cuando Juan se fue, cuando estábamos ya con Jonathan. Eh, empezamos a hacer más canciones o sea, más que hacer canciones nos poníamos a ensayar y nos tirábamos tocando pues horas allí haciendo ruido y, y hacíamos cosas más instrumentales Horas eh, Sí, sí. Y, hacíamos, y, y, hicimos, y de hecho hicimos llegamos a hacer algún concierto en que que a lo mejor no, que había más improvisación y tocábamos 15 minutos ahí de ruido. Ah. Y estaba muy bien. Y esa es la parte que digo que tengo en casete. Y no, desafortunadamente y, no la tengo. Ah, en, bueno, pero, era, pero lo en, estás en, contando. Está ahí. Y, está ahí. y bueno, estaba muy computador. bien, la verdad. Y menos para nuestros oídos, que a lo mejor no estaba tan bien. Uh. Y bueno, pues ¿No vamos, usabais vamos con, eh, protectores? Yo la verdad es que tardé en ponerme protectores ah, y, ah, claro, que, y sí. no, no fue buena idea. Lo siento. Mm, pero bueno, es lo que hay. Así es que vamos con una Don, canción que se llama sí. Please Tokyo, Please This Is Tokyo. Please De, Tokyo, Please This, this is, is Tokyo. Tokyo. De es Don es Caballero. Uh -huh. Don Caballero. Don Caballero 2, del 95. Ahí ¡Vamos! Don Caballero. Don Caballero. Eh, ¿Todavía opera Don Caballero? O? La verdad es que no lo sé. Yo creo que no, ¿eh? Vamos a investigar. Vamos uh -huh. a investigar porque me encantó. No conocía para nada. ¿Dijiste que eran de dónde? ¿De alguna.? Son área? americanos, pero americanos. no sé de dónde, la verdad. Ah, uh -huh. nada. Americanos y, eh, y el tema. El, el tema, tema se llama Please, Tokyo, Please, please This is Tokyo. Please, Tokyo, Please, This is Tokyo. Nombre del tema y nombre del disco y también. Y el nombre del disco es Don Caballero 2. Ah, uh, Don Caballero 2. es el, el 2. segundo disco, sí, que sí. sacaron. Buenísimo. Año de esta música, 95. entonces... 95. 95. Miren, casi 30 años, un poco más, en realidad. Um, ¿Y cómo formaron? ¿Guitarra bajo batería? ¿Había Son dos guitarras. Dos, dos guitarras. Do... Sí, dos de hecho, guitarras. es verdad que se nota mucho la... La relación entre las dos guitarras que uh -huh. tienen un sonido un poco diferente y van alternando claro. y, y por eso da esa esa riqueza de matices, ¿no? Al, claro. uh -huh. Pero bueno, nada, la construcción del tema, todo hay momentos para todo. Interesantísimo, Don Caballero. Sí, Voy a sí. buscar uno. <risa> nada, seguimos entonces aquí en Onda Sonora con Juan Cefas y escuchando nada, su música, su música mm, comprada y su música tocada. ¿Qué vamos a escuchar ahora? ¿Tuyo sí, pues, o de algún otro? De algún otro. Ahora vamos a dar un pequeño cambio de tercio, porque al final hasta ahora todo lo que hemos escuchado ha sido muy relacionado con lo que me ha influenciado para la parte de la industria Niscalo, mucho hardcore, post-hardcore, punk, uh -huh. todo esto. Y bueno, y, y quitando el tema que pusimos al principio de Frontos 4.2, no hemos puesto mucho de electrónica y a mí también me gustó siempre la electrónica. Sí. Eh, entonces, bueno, vamos a retomarlo un poco. Y es verdad que hay muchos grupos, o muchos artistas ¿no? de música electrónica que me gustaron. Eh, mu muchos de los de Warp, ¿no? Los típicos, Afex Twin o... Uno de los grandes sellos, Warp. Sí, o Boards of Canada, uh -huh. o especialmente UT, creo yo que eran buenísimos. Uh -huh. Pero, bueno, yo este disco que, que voy a poner ahora es eh, de Speedy J eh, el Public Energy No. 1, de 1997. Y... Y la verdad es que este disco yo lo escuché por primera vez porque venía en un recopilatorio. De, había una revista de música, de música por ordenador y todo eso cuando empezaban, que se uh -huh. llama Future Music. Future Music, sí, sí, sí. Y yo en me compré un, varias. Y en un recopilatorio venía, venía esta, esta canción. Y me gustó muchísimo, tanto que me compré el CD, uh -huh. que recuerdo que me costó como 3.500 pesetas, que era una barbaridad. Wow. Pero aún así me lo compré y... Y por eso decidí ponerlo, porque es verdad que me encanta esta canción y, y yo creo que también está relacionada un poco con mi, con mi trayectoria. Está buenísimo, y así le sacamos el jugo a las 3.500 pesetas. Exacto. Speedy J con Juan Cepas. Patterns. A Speedy J, Jochen Papp. Nos acordamos que es Jochen Papp, su verdadero nombre. Speedy J también es su verdadero nombre, pero artístico. El track, ¿cómo se llamaba? Torn. Patterns. Muy bueno, muy bueno. Y este es el álbum. Aquí quedamos ¿Es el álbum, el álbum debut de Speedy J? ¿Sabemos eso o no? No lo, sé, verdad, no lo sabemos. No lo sé. Yo tampoco. Al final resulta que... que yo también conocía a Speedy J. Creo que salió en Novamute. Creo que era. Mm. Sí. Y es de, sí. Es muy buen disco, la verdad. Muy bien, la verdad es que sí. sí. Seguimos escuchando música aquí con Juan Cepas en eh, nada, una entrevista especial para Onda Sonora. ¿Y ahora qué toca? Sí, pues ahora vamos a cambiar un poquito y vamos a, comprar otro, vamos a poner otro disco eh, de Aniston Sending Neubaten, uh -huh. el grupo in, mítico industrial alemán que la verdad es que yo lo descubrí un poco tarde, fue, yo creo que fue por esta época, quizá, o sea, por la, a la vez que J quizá un poco antes. Uh -huh. Me compré un CD que era el, un recopilatorio, el de Estrategias contra la Arquitectura, creo que se llama. <risa> eh, bueno, eh, lo podría decir en alemán, pero mejor no. No, me, no, no, mejor así me estuvo bien. se entiende más. <risa> y, y en concreto, bueno, las primeras me, me fliparon, la verdad, toda la parte esta de contaladros y planchas metálicas, uh -huh. y me pareció increíble y vamos a poner una eh, del primer disco del Collapse que es el primer disco de este signo y um, que se llama eh, Negative Nine que, que me encanta, quizás no es la que tenga más taladros, etcétera, pero es una canción que me gusta mucho y, y bueno, y, y un poco eh, retomamos con la parte de Birthday Party, yo creo que el Blixabarga el guitarrista y cantante eh, cuando, cuando Birthday Party se fueron a Berlín, él estuvo creo que incluso llegó a tocar con ellos al final y luego formó parte de los Bad Sheets durante muchos años así quizá la parte por lo menos la que más me gusta de Nick Cave ¿no? Ajá. entonces bueno un poco vuelta atrás así aunque esto yo no lo conocía eh. una uh -huh. una conexión exacto sí sí sí, por sí. Lo he dicho. <ríe> muy bien así entonces, es que -9, Negative Nine de No Battin ahí vamos de Neubatten. <risa> yo para decirlo bien. Es un desafío decir bien el nombre que Bueno, tampoco hay Bueno, si no hay ningún alemán cerca escuchando, lo van, entender, lo van a entender, lo van a entender. Así que este, este Sturzen desde qué año pues es? Pues eso es del 81, este disco. Ah, el primero. Mira. Y lo más que, ah. es que yo lo descubrí un poco más tarde y... Ah. Pues, bueno, Interesante, eso cambia todo, ¿eh? 81, claro. ¿está bien? Sí, sí, este disco, es, el, el Collapse, se llama el disco, y es buenísimo. Ah, mira, claro, para un sonido así está bien, Collapse. Sí, sí, sí. sí suena sí. bien, mira, qué bien, qué bien, qué bien. Qué bien, me gusta, yendo y viniendo en el tiempo, que es como lo que nos pasa a todos los que compramos discos, ¿no? Uno va y viene sí, claro, investigando puedo. hacia atrás, hacia adelante, ¿y ahora dónde viene la investigación? ¿Hacia dónde va? Sí, ahora vamos a pasar a otro proyecto que tuve en Córdoba, que se llama La Factoría Brasileña, con un amigo, que es Fernando Vacas que él de Córdoba, que él sigue haciendo música, la verdad. Él, él estaba en un grupo así de indie rock que se llamaba Flow en los 90, que uh -huh. tuvo cierto éxito, sacaron Mercedes y tal. En, y luego también tenía un proyecto, que se llama DJ Vallellano y sigue, y ha, ahora ha hecho cosas de ópera flamenca, y, y, y es productor y ha producido a gente. Wow. Sí, y tiene allí su estudio en Córdoba. Y, Y bueno, muy, muy amigo también. ¡Qué bien! Y, y tuvimos este proyecto... Yo era cuando empecé con hacer música un poco con el ordenador en casa. Ya me acuerdo que me compré las primeras tarjetas estas de sonido, que eran bastante caras para lo poco que hacían, pero aún así eh, mejoraba mucho el sonido respecto a, a las Fostex, cuatro pistas que teníamos ¿no? antes. Y bueno, y entonces se venía Fernando a casa y, y hacíamos, hacíamos cosas. De, entonces... Es verdad que, bueno, él, hacía, a él le, gusta, le gustaba más la parte de canciones y es más estructurado y es verdad que él, esa parte se le daba muy bien y yo era más, un poco más cafre y hacer ruidos y tal. Y quizá era un buen complemento los dos, ¿no? Mm. Eh, entonces vamos a escuchar un par de canciones. La primera es una que se llama Badalamenti Se llama así, bueno, por Ángel o Badalamenti. Otro amigo, Juan Clemente, la escuchó y dijo, anda, suena Badalamenti y le pusimos ese nombre. Ah, ¡Qué bien! Y... Badalamenti, así un crédito rápidamente, un crédito famoso, la música para Twin Peaks. Exacto. Correcto. Sí. De sí, de de sí, sí, sí. Bien entonces vamos a escuchar primero una que se llama Padrementi que es más canción y ahí, pero con bases y tal a mí la verdad es que me parece muy buena canción está, está mal que lo diga yo pero bueno y, y luego otra que se llama Working que es un poco todo lo contrario que es así más, más ruidosa y por eso puse antes también a en No biting y eh, recuerdo yo iba que tenía una grabadora un dictáfono y sí. y estuve grabando pues grababa había una obra enfrente de casa y grababa la hormigonera y grababa un gato y, bueno. Y entonces todo eso suena también en la otra canción. Entonces un poco el contraste entre las dos cosas y es un poco lo que hacíamos, como la factoría brasileña. Así es que primero... Eh, eh, ante, ante, y luego por, ¿Por qué la factoría brasileña? Pues ¿Porque no sí o...? Sí, no, no tiene una razón... La verdad es que no recuerdo por qué le pusimos ese nombre. Bueno, casi mejor, pero si tenías la data, okay. Sí, porque es un absurdo así. Sí, es absurdo un poco. pero sí, no no hacíamos samba. Vamos a comprobarlo, la factoría brasileña. Fue la factoría brasileña Dos temas Sí. Eh, y Working Un poco para ver la diferencia o el contraste Entre, entre el, el estilillo que teníamos ¿no? Muy muy contrastado Fantástica la grabación Sonido buenísimo Y las ideas también, está genial y, ¿Esta música está en disco o...? No, eh, Fernando tenía un No sé si lo sigue, teniendo un sello Que se llama Eureka sí. Y un, hubo un recopilatorio al principio Cuando empezó eh, y hay una canción de la factoría brasileña que no es ninguna de estas y luego nosotros no hemos sacado nada oficial como quien dice podríais hacer un compilado no a lo mejor digo en algún momento se podría sí, sí. <risa> <risa> <risa> hombre yo creo que están no suenan mal la verdad para la época está, está curioso y no solo en términos de sonidos no sé la música está sí, buena sí, sí. también sí. qué bueno qué bueno qué bueno qué bueno qué vamos a escuchar ahora vale pues ahora un cambio otra vez <risa> Y ahora vamos a empezar también con, ya con el jazz, que no voy a poner mucho jazz, hay algunas, pero claro, hay cosas que no podía dejar de poner y en Ajá. este caso es algo que, que mucha gente conoce, que es John Coltrane, que es eh, muy conocido, pero es de los primeros que yo escuché de jazz y me gustó mucho. Entonces, eh, bueno, es un poco mi… no fue el punto de entrada, pero, pero quizá de los principales, ¿no? Y es verdad que luego de los que, lo que más investigué y tal y en claro, concreto vamos te, a poner un disco que te produjo un impacto fuerte sí, digamos sí Eso. y es verdad que bueno la parte de de su cuarteto clásico etcétera me gusta mucho y la parte luego cuando tiro al free también me gusta mucho sí. y es verdad que bueno quizá por lo que habéis escuchado hasta ahora os podéis hacer una idea de que la parte free me, me gustaba mucho sí pero la parte clásica también y luego de hecho a mí el jazz me ha seguido gustando y, y me gusta hasta hasta cosas de Louis Armstrong vamos que me gusta mucho el jazz sí. eh, Por momentos, ¿no? Tampoco... Y, bueno, y John Coltrane, este disco que vamos a poner es el Living Space, que es el último del cuarteto clásico. Uh -huh. Yo creo que... Es, no sé si es un disco Una, oficial o es un recopilatorio, creo. Me, sí, creo que fue publicado a posteriori. Sí, yo creo que es del 97, 98. Y, por ahí. y tal vez eh, post mortem más. Y, sí, y, pero es de, lo, de los primeros que yo escuché, digamos, en serio, que me lo dejó un amigo. Sí. Y, bueno, y me gusta mucho, entonces... Por no poner a Love Supreme o. Que alguna, lo conocen todos. lo conoce todo el mundo, pues. ¿que esta se llama Untitled 90314. ¿Y quiere decir que no fue editada <ríe> en su momento. John Coltrane. John Coltrane, untitled, o sea, sin título, numerito 90314. 90314, o sea que no es no, no es el del de, año, sería el nombre del catálogo de la cinta o lo que pusieron. Sí, puede algo ser así, algo de no la sé. cinta sí, los numeritos que le ponen. Qué bárbaro, ¿eh? Sí. Qué bárbaro, qué bárbaro. Eh, John Coltrane esto es eh, con el cuarteto, ¿sí? Sí, el en piano. Que Jimmy Garrison probablemente en contrabajo, sí. bueno, puede ser o Richard Davis. O sea, no, no, es Jimmy, eh, Jimmy Garrison. Sí. Y el gran Elvin Jones. Correcto, sí. Me hubiese gustado escuchar a Elvin Jones en, eh, con los Stooges. Ah, pues seguro que hubiera sido hubiese una buena Hubiese estado bárbara. <risa> una buena combinación. Entonces, después, después, después, en el próximo tema seguimos hablando de esto entre nosotros. <risa> ¿Qué vamos a escuchar ahora? Vale, y ahora, eh, bueno, claro, tenía que poner un poco de jazz, porque la verdad que yo escucho bueno he escuchado mucho jazz y también me ha marcado en mi evolución un poco y en mis gustos musicales. Y ahora vamos a poner varios, un, otra vez un cambio. En concreto, vamos a pasar a 1978, eh, a Nueva York, y a una, una chica francesa que que tenía que se llama Lissie Mercier Desclos, o algo así, Ajá. Y, y se llama Rosa Yemen, que es del 78, de la parte de Nueva York, cuando estaban con, con el No Wave y todo esto. Uh -huh. Uh -huh. Y esta canción me encanta, que se llama Herpes Simplex, y es un poco... Un poco desconocida y a mí me encanta, entonces por eso la he querido traer porque realmente me gusta mucho. Bueno, vamos a escucharla ya. Rosa Yemin. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Complex virus number two. Disrupt. But the reaction goes But the reaction goes Drag. Drag. Drag. Beta. Metabolism. Metabolism. Absorba. Lips. I feel the tongue. But you know she's gay, yeah? Erector, Erector, Direct Metabolism. Rosa o Rose, ¿cómo se puso? Rosa Yemen Rosa Yemen <risa> Sí um, es, ella, es una chica francesa eh, que estuvo viviendo en Nueva York Y estuvo metida en todo el tema este de la movida, del no wave y todo esto que Se me nota gusta, claramente Me gusta mucho, de hecho creo, creo que leí en algún sitio que estuvo No sé si fue pareja de Richard Hell o uno de estos Ah Sí Y bueno, y es verdad que me, esa parte me gusta mucho, toda esa música, y podía haber puesto a cualquiera, a Cortotions, Contortions o a. ¿Qué bueno, los Contortions, uy, qué bárbaro, eh, James a, White, no, ¿cómo se llamaba? Eh, James Chance. James Chance, sí, bueno. O a, sí, o, a, o, a, o a DNA, o a. Gran época, gran época. Sí, que Theoretical tiene, Girls, había muchos grupos. César, bueno. en onda sonora, tiene, tiene, tiene por lo menos uno o más. Eh, ¿Algún especial de, de No Wave y uh -huh. a mí me esos años? ¿Fines uh -huh. de los 70, principios? ¿No hiciste un especial de eso? ¿Un especial, no, no exactamente. No exactamente. No, como, uh -huh. Temas ¿Tema sueltos. Bueno, nos debes. Onda Sonora nos debe porque él hace grandes especiales de todo, de cualquier cosa. entonces sí. sí lo, lo estamos esperando. Mientras tanto, tenemos aquí a Juan Cepas y lo estamos entrevistando y nos está contando su música, la música cómo entró, cómo llegó, qué le gustó y cuál fue la influencia. Exacto. Y cosa. es verdad que estas canciones he decidido poner tres o cuatro un poco seguidas que básicamente son canciones que me gustan mucho y que tienen un componente así un sonido en la guitarra que me gusta. Por entonces bueno, de cierto modo me influenciaron, ¿no? Entonces, sí. por eso he puesto esta que me gusta como muchas otras cosas de, de esa época, como Lydia Lunch cuando tocaba la guitarra, porque el mm. tema este amateur mezclado con mucha intensidad siempre me ha gustado. Mm. Y bueno, y ahora vamos a pasar a, a Throbbing Grizzle, el mítico grupo industrial inglés, el 20 Jazz Funk Greats, eh, que es del 79, que por supuesto ni eran de jazz, ni eran de funk, ni nada. Ni nada. Eh, y una canción que se llama Six Six Sixties. Y bueno, es un, po un poco rareza en ellos Porque es más guitarra que otras eh, Yo creo que es cos Tutti la que toca la guitarra uh -huh. Y también es un poco ese principio de, de guitarra simple y eficaz Que me gusta Entonces vamos con Robin Crystal. The injured a tear blurs flesh dissolving like an injured dog like wasted limbs get smaller pain is a stimulus of pain but then of course nothing is cured. This is the world now. Move a fin and the world turns. Sit in a chair and pictures change. Try to eat us. Get trapped. Vamos a Throbbing Gristle. Um, Año, había hecho de esta grabación. Increíble. Sí, increíble. La verdad es que era muy bueno. Y bueno, estaban un poco mal de la cabeza, creo, pero oh. era muy bueno. Bueno, claro. Y, bueno, eso es sí, y la verdad es que me gusta, me gusta mucho. Aunque, bueno, pues, casi todo lo que han... Los primeros discos son todos muy buenos. Y lo único que de esta es un poco diferente y tiene más guitarra y por eso... Bueno, y también me gusta por eso ¿Cuentan, eh, así están en, en la cuenta de, de las uh, influencias? ¿sí? sí, sí, sí, sin duda Qué mm. bueno, qué bueno Sí, y verdad que la música, de eso, esta parte de la música industrial me gustaba mucho Podría haber puesto a Cabaret Voltaire o muchos otros, pero bueno, bueno pues No, o sea, el tiempo que tenemos es que tenemos. No hay tiempo y además <risas> probablemente los oyentes de Onda Sonora con los cantos de esa música Sí, sí, sí Bastante ¿Qué vamos a escuchar ahora? Vale, y ahora eh, vamos a irnos un poquito más atrás a... Cluster, el Sacred el, Sait o algo así, que es a, azucarillo, que en grande. alemán, ¿no? Del 74, eh, una canción que se llama James, eh, que es este disco me encanta. Yo creo que es el primero que escuché. Es verdad que no es tan, quizá tan significativo como otros en el estilo que ellos tenían. Uh -huh. No tiene ese ese ritmo motoric o, o es, esa pegada que tenían otros. Sí. Eh, la pero la este en concreto, Deutsche, claro, sí. tiene ahí su guitarra. Eh, y es bastante bastante rara en cierto modo ¿no? es un, yo creo que esta es de la de Moebius ¿no? había una cara creo que de Moebius otra de Moebius y esta en concreto me gusta mucho así es que ahí está ahí vamos con Cluster entonces Cluster ¿Cluster de qué año habías 74. dicho? 74 ¿74? es el tercero, cuarto, no sé. Estamos yendo y viniendo en el tiempo sí. Pero estas músicas, como las estamos escuchando en este orden es, eh, ¿Aparecieron en tu vida? No siempre, porque tampoco, es complicado de saberlo, tampoco, la verdad no, Pero no acordás, más ¿tú? o menos es música que apareció la, sobre la misma época Bueno, no exactamente, ¿no? Pero... Sí. Y es música que me ha influenciado y que me ha gustado Y, y, y ya está, a lo mejor no... Y por eso estamos sí. escuchando No importan las cronologías. Sí, por eso vamos para atrás y para adelante. Muy bien. Y entonces, ¿qué tenemos para después de Cluster? Pues de, después de Cluster eh, vamos a seguir un poco con el tema alemán, en cierto modo. Eh, porque es verdad que algo más crowd rock tendría que poner. Me gusta mucho. Pero en este caso es también una rareza, pero es un disco que me encanta. Eh, que es de una japonesa que se llama Fiu Sí. Es un disco del 81. ¿Cómo eh, se escribe Fiu? P-H-E-W. -e y el Muy disco bien. se llama Igual. En, en el que colaboran, dos, bueno, pues que son partícipes eh, a pleno derecho del, en el disco, que son dos miembros de Khan. Ah. Eh, no me acuerdo el nombre, creo que es el, el Jackie, bajista y el batería. Ah, sí. El, el batería, y, Jackie y, y se sí, es que Es, es el, el batería. Sí, no me acuerdo el nombre, la verdad. Sí. Y, es que son alemanes, tienen esos nombres exacto, tampoco. Exacto. Muchas y este disco este disco me encanta y esta canción en concreto me, me encanta entonces bueno pues fiu fiu fiu ¡Fiu! ¡Fiu! Sí, sí. Y la verdad es que me me encanta. encanta ese disco. Sí, a mí también. Y es este que saco, creo que es el segundo. Saco, no sé si es un EP. Lo primero que grabó creo, es con Ryuichi Sakamoto. ¡Wow! Sí, sí. Yo creo que es del 79, del 80 o por ahí. Y luego sigue. ¿eh? Yo, yo he escuchado cosas suyas ah, de hace sí, poco. Fiu. De hace pocos años. Oh, wow. Hay un tema ahí de experimental con, con voz y muchos efectos. Y está bien. ¿eh? Y muy sí, japonés esto. Muy japonés. Sí, sí, muy sí. japonés. Ya, los japoneses. No podían faltar no puede... <risa> siempre, siempre hay unos japoneses en su vida <risa> ¿Qué tenemos ahora? Bueno, y ahora vamos a poner otros que conoces y te gustan eh, Que es Launch Lizards Guau, wow, me gustan mucho, efectivamente Tampoco podía dejar de ponerlos, la verdad El, el mítico Launch Lizards eh, El primero, el, el, el primero, álbum el 81, de book, sí total. Con una canción que se llama Au contraire, Arto Au contraire, sí Y bueno, la verdad es que a mí Arto Lindsay me encanta La parte de DNA me encanta y, ¿Sí? y aquí es lo que más me gusta casi de Mira que son muy buenos músicos son todos pero, buenos, claro, sí. pero el que da el contraste Es eh, claro Entonces claro, entre... me gusta por eso Y, y bueno, quizás, yo creo que Este disco lo escuché antes de escuchar a Coltrane ¿eh? sí. Y de hecho yo por ejemplo Lo primero que escuché de Monk Ajá. Fue, fueron las versiones de Las versiones de Lounge Lizards Lizard, sí. sí. La banda liderada en realidad por John Lurie Por John Lurie, saxofonista, exacto, con su hermano Evan Lurie, Al el piano uh -huh. sí. Yo en, con Lounge Lizards No la, la encarnación con Lindsay Que es la original Por eso vamos a escuchar el debut Los escuché y ahí conocí a Mark Ribot Sí, que, que tocó me... una temporada Exacto. con Lounge Marrible, Lizards me encanta y, y bueno, es genial y, también sí, sí, y de hecho, bueno, y lo que hace luego con Tom Waits, por ejemplo, está súper bien yeah, Exacto. sí sí sí, me encanta. sí, sí, sí, qué bien bueno, entonces, uh, Lounge Lizards au contraire au, 6G, au contraire, harto harto, harto Lounge Lizards, gran banda estadounidense en eh, Au contraire harto, claro, no sé si viene una coma ahí, Au contraire harto. No, no Pero no bueno, sé. al contrario harto, claro. Me, me parece genial que le den porque lo que vos decías, ¿no? Que estamos hablando de el papel de Harto Lindsay, ¿no? en el grupo, ¿no? ¿Cuál es el sonido hacia dónde van? ¿no? Y Exacto. todo, y sí, sí, para sí. qué está puesto ahí, está genial, está genial. Como concepto, o sea, bien por harto, pero bien la idea de, del grupo con contrastes, ¿no? ese es el punto. Sí, y el, digo, la riqueza del grupo este, ¿no? Porque grupos con música muy buenos había muchos. Sí. Pero la energía que tenía este y el contraste entre unos y otros, eh, no había tantos. No, definitivamente. Launch Lizard siempre ha recordado. John Lurie está enfermo y ahora solo se dedica a la pintura. No toca sí. más. De eh, hecho, hay una serie. ¿eh? De, ¿Ah, sí? Pintando con, con John Lurie. Con John Lurie, sí. Ajá. No sé dónde estaba. No, no llego a verla, pero. Ah, mira, mira. No sabía eso. Ajá. Claro, sabía el dato de que uh -huh. dijo de. Pero bueno, sigue siendo un artista y sí. estando en activo. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Vale, y ahora otro cambio de nuevo. Están <ríe> buenos <ríe> los cambios, me gustan. Vamos a escuchar a un grupo japonés que se llama Melt Banana de un poco pff, hardcore tecno hardcore un poco raro porque es un dúo en el fondo eh, la chica que canta y el que hace todo lo demás Ajá. y yo este grupo eh, lo vi por primera vez en un concierto en parís de teloneros de Shellac wow y, y me encantó me encantó es un concepto diferente porque Son bueno, canciones muy cortas, muy rollo hardcore, pero con, pasado por el tamiz japonés. ¿no? Entonces tiene ese toque un poco eh, extraterrestre que, sí, sí. que me encanta. Y más hardcore sí. a veces, ¿no? con los japoneses. Melt Banana, Melt banana no, para, entonces eh, no, hay, vamos a traducirlo, sí que es sí. Banana Derretida. Derretida o fundida. O sí. fundida y sí. bueno, de un disco que se llama... Three Studies for a Crucifixion o Tres Estudios de para, para una, una Crucifixion que yo creo, creo que es un cuadro de, de Francis Bacon me suena, sí. no estoy seguro eh, pero me suena que es un cuadro de Francis Bacon eh, y la canción se llama Dog in Lost o El perro está perdido algo así sería, ¿no? Bueno, Dog es de is do, Lost de do, dos, 2001 Bueno, vamos entonces con ellos No, no, no, no, no. definitivamente fundida, ¿no? mm, quemada, derretida, absolutamente. Estos es japoneses, qué cosa, ¿no? Porque después, yo creo que es el efecto de las bombas atómicas, que los dejaron así. Y Godzilla. Y Godzilla también, sí, sí. También, pero claro. bueno, era genial. Y muy bueno. De hecho, mmm, creo que sacaron un disco en Sadik con John en Tzadik, Thorne, de sí, John sí, sí. Thorne. Sí, sí, yo, creo, yo los escuchó, dijo, tenéis que sacar algo conmigo claro. porque me gusta lo raro, ¿no? Entonces, absolutamente. Y son bien. muy buenos. Yo luego los volví a ver en, aquí en Madrid, en la Siroco. ¡Qué tocaron, bueno, qué buena. Y fue también buenísimo, la verdad. O sea, me los perdí, me sí los perdí, sí absolutamente. Y no los conocía, por eso me los perdí. Pero. Magníficos. Entonces, bueno, Mel Banana. <risa> muy bien, muy bien. Y nada, y esto yo ya, ya estaba eh, viviendo en París en esta época, Ajá. Eh, Y bueno, claro, yo ya había dejado... Ya no existía ni Industria ni Escalo, no existía ah. la factoría brasileña. Y bueno, yo tampoco hacía tanta música, pero sí que tocaba de vez en cuando, me llevé la guitarra y tal. Y empecé a grabar yo cosas por mi cuenta. Entonces vamos a escuchar ahora una que yo grabé, que se llama Spec s p e -K, k que en el fondo yo creo que no, no le, pon, le ponía nombres... Lo que, cualquier cosa que... Es de, Que, que fuera en el teclado, ¿no? Hacía así y lo que fuera. Así es que, Spec. <risa> spec. S-P-E-K-K. -K. <risa> Llamamos SPEC SPEC de título SPEC de artista SPEKK O sea, tú en guitarra Y uh, el ordenador Sí, era el ordenador haciendo las bases Y luego la guitarra sí En París eh, Sí, aquí era en París no, no recuerdo el año Esto yo creo que sería como 2004 o por ahí Le, le da un toque así, sí. exótico, ¿no? Grabado en París. Bueno, sí, queda... Sí, sí, sí. No solo... es que suene muy parisino tampoco, pero... No, tampoco, no, no, no. no, no. Solo, solo espera una edición, aquí desde Onda Sonora, y, y este entrevistador, esperan que la música esta vea la luz, porque se lo merece, creo que está buena. Gracias, gracias. ¿Qué más tenemos ahora, Juan? Bueno. Vale, pues ahora otro cambio, eh, volvemos al jazz. Y bueno, vamos a poner una porque es que esta canción... Bueno, este, este disco entero me, me encanta, es de mis discos preferidos de jazz, eh, de todos, que es el Conference of the Birds, de Dave Holland. Uh -huh. eh, me gustan mucho los artistas que tocan, ¿no? los músicos, eh, y el contraste entre Anthony Braxton eh, y, Sam y, y Sam Rivers, porque son... aunque tocan los mismos instrumentos, creo, exactamente, en este que tocan los dos, el alto y, la, y creo que es la flauta, Pero son con estilos totalmente contrapuestos y quedan muy bien. Claro, y luego, son los saxofonistas, Dave Holland en contrabajo, líder y compositor. Sí. Eh, y en batería, ¿quién está? Barrial Chul. Barry, que Barry, Achul, Barry Achul en batería. Uh -huh. Y bueno, es un disco muy, muy bonito. Uno de los clásicos, sí. Y, y bueno, y es verdad que tiene una gran parte improvisada también, que me gusta sí, mucho. Sí. Y bueno, y se ve Dave Holland, ¿no? que, que viene también de mucha improvisación y tal. Absolutamente. Y. Entonces, bueno, pues no podía dejar de poner alguna Un discaso. Y esta es eh, sí. Q&A Q&A, sí, questions and answers Tal vez se sí. sabe Q&A, Dave Holland Conference of the Birds Thank you. Fue QA, Q y A, A. El sí. título del de tema o la improvisación. Aquí estábamos hablando, ¿no? Sí, tal mm. que sea su improvisación de eh, Dave Holland, de su disco Conference of the Birds, conferencia de los pájaros. Título así muy poético. Um, y uno de los grandes discos, grande, un gran disco de Dave Holland, gran disco de Jazz. Sí, de hecho, creo que fue el primero, ¿no? Como, como líder, creo. Como líder, ah, mira, primer disco. Yo creo que sí. Eh. Creo que sí, uh -huh. creo que sí, yo también. Me parece, sí, lo cual es todavía. Uh -huh. Pero bueno, para ese momento Dave Holland ya había tocado con sí, eh, sí, sí. Max Davis, con, eh, con Chick Rea, con, con muchos, con uh -huh. Anthony Braxton uh -huh. y demás. Así que nada, Dave Holland, muy querido, Dave Holland, ¿no? querido por todos en esta casa. ¿Qué vamos a escuchar ahora, Juan? Pues este disco era del 72 y ahora nos vamos un año atrás. Y vamos a escuchar a Brigitte Fontaine Que es una cantante francesa Ajá. Eh, Y este es un disco que, que lo escuché en casa de un amigo Allí en Francia y, y me encanta Tiene la gran particularidad Que en él toca El Art Ensemble of Chicago Al completo, <risa> Qué buena, al completo ¿no? Qué Con buena. Roscoe Mitchell Y Dewey Redman Y todos, Marcy Flowers Incluso como acompañante Está también Leo Smith Guadada, qué bueno. Pero, pero no es música improvisada. Eh, Tocan para eh, una parte. Sí, exacto. Pero es, eh, me gusta el contraste y este disco me, me parece buenísimo. ¿Cómo Así se es llama que ella, El disco se llama Como a la radio, o sea, como en la radio, la radio? de Brigitte Fontaine. Bridget y la canción Fontaine. es Como a la radio también. Eh, well, ah, sí. Son title. Title mm -hmm. song. Ce sera tout à fait Comme à la radio Ce ne sera rien Rien que de la musique Ce ne sera rien Rien que des mots Des mots Des mots Comme à la radio Ça ne dérangera pas Ça n'empêchera pas De jouer aux cartes Ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute. Ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme un la radio. Ce ne sera rien juste pour faire du bruit. Le silence est atroce. Quelque chose est atroce aussi Entre les deux c'est la radio Tout juste un peu de bruit pour combler le silence Tout juste un peu de bruit et rien de plus Tout juste un peu de bruit N'ayez pas peur Ce sera tout à fait que Claquer entre les doigts la garce. À cette minute, cinq vieilles dans un jardin public entameront la question de savoir s'il est moins vingt ou moins cinq. À cette minute, des milliers et des milliers de gens penseront que la vie est horrible et ils pleureront. À cette minute, deux policiers entreront dans une ambulance. Et ils jetteront dans la rivière un jeune homme blessé à la tête. À cette minute, une vieille dame ivre-morte gémira seule au dernier étage, sous son lit, et ne pourra plus bouger. À cette minute, un espagnol sera bien content d'avoir trouvé du travail. and then you're papa. se llamaba esta chica tan Bridget sugerente? Brigitte Fontaine. Eh, como a la radio, como en la radio, como que la queda, radio. queda muy bien hoy. Hoy, perfecto para este programa total. De 1971. 71. Con ¿Y? el Arden Chambers of Chicago. Ah, sí. Es el día de la radio. Hoy es el día ah, de pues la mira. radio, de verdad, sí. Pues ah, guau, guau, guau. Bueno, entonces, no, no, no vamos a tener que jugar a la primitiva luego. Bueno, total muy especial, muy especial. El bono el Loto. Eh, El Art Ensemble of Chicago al completo, además eh, con su formación más clásica. clásica sí, lo recibieron luego en París y antes de irse estuvieron ahí. Antes de volver a Estados Unidos. Mort, sí. Exacto. Y, sí. y con Guadalajara Smith también. Y con Guadada también. Que, uh -huh. Bueno, de todos modos tocaron, para todos los que conocen Art Ensemble of Chicago, obviamente, bueno, siempre... Estaban contenidos, sí. Estaban contenidos y tocando un arreglo, pero bueno, con mucha onda. Uh -huh. Habría que ver si no lo hicieron ellos mismos también. Uh -huh. No sé. Pero bueno, interesante, Brigitte Brigitte Fontaine, Fontaine, Fontaine. o La Fontaine. No. Brigitte Fontaine, Fontaine. sí, ¿no? y luego tiene muchos discos y que está muy bien. ¿eh? Ella era muy arty, ¿no? como quien dice. Y, bueno, esto lo fue sin duda. y Sí, y el disco entero lo recomiendo, está muy bien. Qué bien. <risa> ¿Qué vamos a escuchar ahora, Juan? Sepas? Vale, pues siguiendo con el tema francés, el mismo amigo que en su casa escuché a Brigitte Fontaine eh, me regaló eh, el mes pour les temps pressants de, de Pierre Henry. Pierre Henry, eh, pero estamos hablando acá de música eh, en clásico contemporánea, bueno, no sé, de música Pero bueno, este, eh, yo lo, eh, el disco está súper bien, sobre todo hay una parte que yo tampoco conocía mucho del tema este de música concreta y tal, sí, que Henry. sí, que, que luego es... Eh, eh, He investigado un poco más y tal, pero fue, digamos, lo primero que escuché de eso. Sí. Y me gusta mucho porque, en el fondo, yo soy más partidario del sonido eh, que de la música como tal, en el sentido de que todo es válido, ¿no? Entonces, claro, claro. mientras que esté bien, no es solo cuestión de ritmo o melodía, sino que también es de ritmo, o sea, de, de timbre, de intensidad y del sonido que tú produzcas de lo, de cualquier cosa todos los parámetros que se usan claro en otros tipos de música eso, efectivamente eso eh. en el, en, la, en la música concreta pues eh, está ahí no y y bueno entonces quería poner eh, un al menos una pequeña pieza de, de Pierre eh, Henry de Pierre Henry de mes en Présent del 65 traducción eh, misa para el para el presente o para el tiempo para el tiempo para actual el tiempo o algo así. sí para el tiempo presente y la canción se llama Fiebre, 1, o Fiebre 1. Es bueno canción, entre comillas, ¿no? <risa> Un y tema. Ahí va. Escuchamos a Pierre Henry en. Eh, nombre del tema. Pour les temps présent, es el disco, Misa y para eh, los tiempos presentes, ¿no? Y bien. la canción Fiebre 1 o Fiebre 1. Fiebre 1, no, bueno, sí. que, eso, que, que podría ser cualquier nombre, entiendo. Y Sí, sí, puede ser eh, Sueño número 9 también, no sí. cualquier cosa. <risa> Ese es el journal. Sí, es la cara B entera del disco, que es así, más música concreta y es magnífica. Ah, es la cara B, claro, uh -huh. sí, es sí, solamente todo entero, eso es la cara B. Qué bárbaro, unas caras completas de algo No, bueno, esto no es solo la... O sea, quiero decirte, esto está en la cara B Pero la cara B es la que hace más música concreta Ah, no, no, es que es todo el no, Y después hay otros, pero concretos Igual de concretos Qué bárbaro, Pierre Henry, sin duda uno de los... No sé si pionero, tal vez casi Pero... Sí, de la escuela francesa Pierre Schaeffer, empezaría Y luego mucho así Sí, sí, está Total. Así que bueno, está bueno escuchar además, no solo las músicas así, por su valor propio, intrínseco de cada una, sino también ver, ¿no? Que es el punto del programa y de todas las, las entrevistas que hacemos con César, eh, la variedad, ¿no? La amplitud de, de, del espectro. Claro, ¿no? y al final todo son influencias. Son sí. cosas que, que te han ido marcando y hacen que lo que tú haces eh, lo haces por también por todo eso, ¿no? Claro, claro. Es, es, es una data que queda ahí en la cabeza. Sí, así funcionamos. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Sí, pues bueno, pues eso, todo eso estaba en París todavía, y después tampoco hice mucha más música, y luego me volví a, a Madrid, bueno, me vine a España, estuve en Madrid, y ahí es verdad que estuve mucho tiempo sin hacer música. Estuve ah. ahí como en la familia, tuve hijos, etcétera trabajo, muy, mucho lío, tal, y es verdad que tocaba la guitarra de vez en cuando, pero no no hacía música y estuve bastantes años sin hacer música. Ajá. Y empecé de nuevo a hacer música en la pandemia. En la pandemia, eh, que re, supongo que fue un momento un poco complicado para mucha gente uh -huh. o que hizo que la gente se replanteara las cosas no sí. y empecé a hacer música. Y aquí empecé con, con Pepe o, o José María Pérez Flores, un amigo de Córdoba, bueno, les de Jerez, que él... Eh, es músico experimental que lleva muchos, muchos años, tenía, ha tenido muchos grupos, muchos proyectos. Tenía uno que se llama Tension Co, que estaba muy bien. Y luego él tuvo otro proyecto con el que sigue, que se llama Atene Noctua. Que la verdad es que tenía que haber traído alguna canción suya, algún, pero no, no lo he traído. Pero os, os lo recomiendo. y a bueno, disculpas, aprovecha si escuchas sí, este programa. Sí perdona Pepe te tenía que haber puesto una canción tuya eh, y, pero bueno lo podéis encontrar en Bandcamp sus su discos y está muy bien lo recomiendo y ahí empezamos a colaborar los dos eh, al principio un poco un poco como en broma ¿no? como quien dice y él, él estaba en Córdoba y estaba en Madrid nos fuimos eh, intercambiando cosas Hacía uno algo, lo completaba el otro Un poco como ajedrez, ajedrez por correspondencia Como lo sí. llamo yo, pero con música ¿no? Y estuvimos así varios años haciendo cosas Adiós. Y al final nos pusimos un nombre Que es eh, 500 Cabras O en inglés 500 Goats uh -huh. y, y bueno, al final Pues ahí seguimos no Entonces sacamos un primer disco Creo que es en 2024, que se llama God World o Mundo Cabra. Sí, es el que eh, que vos me regalaste. Exacto. Y lo, lo puse en mi <ríe> programa en las Músicas. Y vamos a escuchar una canción que se llama D-D-D-D-D-D-A, Que es como. Es, claro, algo así como Dada, Dada. Da, uh -huh. Pero, claro, es Dada por, por una razón, ¿no? Y es que al final. en, en esta canción. Hay una parte vocal que es una grabación de, de Robert Desnos, que es un, un poeta surrealista y dada francés, y que suena ahí de vez en cuando. Y el resto, pues, guitarra y gong y música hecha con ruiditos. Eh, José hacía mucho con pure data y tal. Y está un poco todo mezclado. Y es la primera canción del, de este disco de God World O sea que ahí va. Vamos a escucharla. Five Hundred Goats o 500 Cabras ¿A quién se le ocurrió el título? ¿O fueron entre los dos? Sí, fue entre los sí, dos mí, verdad, Ah, sí Porque queríamos un... Bueno, eh, estuvimos pensando en nombres Y dijimos varios Y queríamos algo así un poco surrealista con Un toque un poco caótico Que en el fondo es la música que hacemos y, Sí Y, y, es, bueno, y este no, no gustó a los dos Le va muy bien Le va muy bien Ya van por el disco 2, ¿sí? Eh, sí, ese, este que hemos escuchado el primero, que lo editamos nosotros, lo tenemos en CD, en Bandcamp, si alguien lo quiere. Uh -huh, y, sí. y está en físico también. Sí. Y ahora, bueno, luego sacamos un segundo, eh, que se llama Getting Alone, eh, en un pequeño sello japonés, que se llama Neus 318. Eh, ¿Cassette o CD? En, en o... cassette, en cassette. Este es en cassette. Y vamos a escuchar una que se llama... Call the doctor. <risa> Llámenle al doctor. Llámenle al doctor. ¿Para qué? ¿Para tratar a las. Sí, a los que, lo que. Sí. <risa> Escuchamos a uh, 500 cabras otra vez, claro, sí. O siempre fueron las mismas 500 cabras. No, no, no. Sí, yo creo que fueron las mismas. Sí. Las mismas, no la la misma, las dos mismas 500 cabras. Sí, 250 y 250. Bien. ¿Cómo se llamaba el track? Eh, call the Doctor. Call the Doctor, muy bien, muy apropiado. muy apropiado, sí, muy apropiado pero, sobre todo después de escucharla. Párate el clima. Qué bueno, es el 500 Goats. Continúa, es un proyecto vivo Sí, y, continuamos, y, y, ahí y, seguimos y, ¿sí? y ahí están, qué bueno, me alegro mucho Habéis tocado en Raras Músicas, ¿no? Si se me permite decirlo, en Siglo Raras Músicas Y esperamos tenerlos de vuelta, ¿sí? Pues nos encantará volver Cuando quieras <risa> ¿Con qué vamos a hablar? Vale, y ahora vamos a pasar a, a, una, a, un, a un tema de Miguel Ángel García El gran Miguel Ángel García recordado que, muy recordado que falleció el año pasado y bueno, también es un pequeñísimo homenaje ¿no? por mi parte porque me gusta mucho y mm. bueno, y es una pena sí. y bueno es una canción con bueno, canción, entre comillas con, sí. con Jeff Surak eh, un músico americano con el que sacó este disco y el, el álbum se llama I could agree with you but then we'd both be wrong <risa> O, o podría, sea, estar podría estar de acuerdo, de acuerdo contigo, contigo, pero en, en ese caso estaría, eh, estaríamos los dos equivocados. Los dos equivocados. ¿no? <ríe> eh, que es de 2020 o 2021. Eh, y bueno, esta se llama Dos porque es la segunda del disco. La primera es uno y esta es un poquito más corta, me gusta todo. Sí. Y me gusta mucho esa parte de sonidos metálicos que tiene y bueno, ahí vamos. Y lo vamos a escuchar, Miguel sí. Ángel García y Jeff Zurak pues esto ha sido Miguel Ángel García el añorado Miguel Ángel García en, en esta colaboración con Jeff Surak y, y bueno Jeff Surak eh, que es el, el dueño del sello Zero Moon de Washington y, y yo he, he, he hablado mucho con él porque de hecho eh, tengo un proyecto en, en solitario que se llama AutoDTune y que empecé hace poco la verdad y una de las primeras cosas que hice pues probé a mandárselo a él a ver si había suerte y me lo saca, sacaba y, y así fue. Entonces, bueno, también en Zero Moon hay un, una, un, un álbum mío de AutoDTune y, y podemos escucharlo ahora, que se llama The Snake Charmer. Eh, sí, que, el que bueno de serpientes. Encantado de serpientes y el nombre viene un poco por, porque hay mucho acople, hay que suena ¿no? y, y cómo se intenta domesticar, ¿no? que sube, que baja, etcétera. Y bueno, aquí hay poca guitarra y hay bastante objeto sonoro low cost. Muchas cosas que compré en el, en el rastro, <risa> tipo cencerros, campanas, cascabeles y cosas así. Y que suenan también. O sea, que usé de todo. Un poco de todo, sí. Buenísimo. Bueno, ahí vamos ahí va. entonces. Fue tu proyecto autodetuned, o sea autodesafinado, ¿no? es la broma por el autotune, pero está bien. Sí, merece, bueno, nunca me merece. gustó el autotune, entonces bueno, era un nombre... Mm, que, está, estaba bien, es, es como... Yo creo es, que me pega. Es, como, es como, las, <risa> <risa> total, para vos, como las cirugías estéticas, si se nota está mal, el, el punto es cuando no se nota, entonces sí. el autotune también, cuando no se nota... Está genial. Bueno, es, es otro efecto, ¿no? Es otro... Mm -hmm. Sí. Y es verdad, es verdad. Vos vas tras otra cosa. Bueno, genial este, este cacho de... Porque esto, bueno, escuchamos aquí en el estudio. Estamos escuchando unos trozos de la música y estuvo buenísimo todo esto que escuchamos, que el público lo a escuchar completísimo. Todo. De principio a fin. ¿Qué vamos a escuchar ahora? ¿Qué tenés vale. preparado? Y ahora vamos a escuchar... Eh bueno, es un corte este es cortito de Ildur Gonadotir que es la me ha costado decirlo es la una chelista y músico islandesa, islandesa de, de claro. bandas sonoras y hizo la banda sonora de Chernobyl la uh -huh. serie esta de HBO y bueno, la verdad es que me encanta y, y vamos a poner un pequeño corte y en en ese disco un, en esta banda sonora colabora Chris Watson que es el, el, el estaba en, en Cabaret de Voltaire y, ah, que, y que luego luego ah, estuvo haciendo grabaciones os, no sé si sigue, en la BBC sí. muchas grabaciones y, y, y bueno es un de campo y exacto, muchas grabaciones de campo y también estaba en Huffler Trio eh, vamos mm. un, y me, me gusta mucho entonces digo bueno algo Esta música que poner. entonces está editada ¿no? la música de Chernobyl digo eh, por... eh, estuvieron grabando en centrales nucleares eh, entonces bueno está muy cortita Yes. Me refiero a si, si, si, si está publicada la música como sí, sí. disco Y de eh, hecho el disco, porque yo lo tengo sí. Está en Deutsche Grammophon Que ah, es bastante sí. curioso, escuchadlo Creo que no suena muy a Deutsche Grammophon eh, Mira, Elvis Costello también grabó en Deutsche Grammophon Así que nada, lo que hacen también, los ya sellos no, Ya no es lo que era ¿no? Lo que hacen los sellos este, <risa> nada, Tratan de sobrevivir, como todos sí, sí, Así sí. que bien, vamos entonces con uh, Ildur Guanadutir eh, La banda sonora de Chernobyl de 2019 Y muy la bien. canción se llama, o el corte se llama Clean Up clean-up. Cedo, eh, mencionar a la música que hizo esta música. Gracias. Chernobyl. Sí, a mí la verdad es que me, me, me gusta mucho, sobre todo esa parte saturada que suena. A, bueno, tiene ese te, te metes en el ambiente de, de Central Nuclear, ¿no? Está súper sí. bien. De, de Central toda, Nuclear. Toda la serie, la música mucha. es brutal y, sí. bueno, me, me gusta mucho. Qué bueno. Y, bueno, entonces, enlazando con el tema este de un poco de grabaciones de campo. En, dentro de mi proyecto de AutoDTune, también no es que haga grabaciones de campo como tal, porque no soy un sonologista, como se diga, y no, no tengo material, ni es algo que tampoco me interesa tanto, aunque sí que me gusta utilizar cualquier cosa como fuente de sonora. Mm. Eh, sí que he grabado bastantes cosas, tanto con el teléfono como con grabadoras, etcétera y las he utilizado en mi música. ¿vale? Entonces también saqué otro disco eh, este año en en un sello inglés que se llama Eustres Tapes, también de, de casete, eh, y el, el disco se llama Ruido Concreto. Ah, y... Eh, manda está así? En, en, español, en español, Ruido Concreto. Un poco, bueno, creo que, que no hace falta que lo explique, ¿no? No, no, no se, se autoexplica. <ríe> y, y esta canción en concreto que se llama Insomnio es un poco con grabaciones eh, hechas ahí, muchas con el teléfono y alguna con la grabadora, sí. y se llama insomnio porque, bueno, hay parte que lo hice en una habitación de hotel en, en Portugal en el que había un, un hombre en la planta de arriba hablando a las 4 de la mañana a voces eh, por teléfono, eh, discutiendo, no sé, con la mujer o lo que fuera, no sé, y lo grabé. Y parte es eso y está mezclado con una grabación que hice en una granja de pollos en Bretaña. <risa> Y más otras grabaciones, ¿vale? Entonces es un poco creando ese ambiente de insomnio eh, eh, Y bueno, es otra faceta un poco diferente de Auto Detune Que también quería eh, mostrar aquí ¿Y cómo, y cómo salís en ese disco? ¿Cómo, cómo, cómo, digo, ¿tú, tú, sos Juan Cepas o. Es Autoditune ah, también. Ah, es Autoditune, sí. pero otra onda de Autoditune. Sí, la verdad es que en el fondo estoy utilizando Autoditune para todo. De Prende hecho, este. sí. No. No, no sos el único que lo hace. Es sí, más cómodo. Es más cómodo. Un, un, mm. sí, sí, mm. sí. Bueno, Autoditune versión 2. Exacto. <risa> Insomnio, ruido concreto. Insomnio. Sí. Insomnio del disco ruido concreto. Insomnio, pero bueno, ¿fueron varias grabaciones de varios insomnios o...? No, en verdad Insomnio solo hubo uno, eh, y lo mezclé con otras cosas que podían ser un poco de pesadilla también. Ah, qué bien, qué bien, claro. Y daba ese toque onírico, ¿no? Por así sí, decirlo. Bueno, onírico, claro, onírico, bueno, oscuro también. Sí, sí. No, pero súper interesante y no más. No y un poco más, no... para ver otra faceta, ¿no? De, porque al final... A mí lo que me gusta es explorar cosas diferentes mientras sí. que me guste, y me guste el sonido, etc. Claro. Todo, todo me vale. Claro, claro, claro. No estás, eh, claro, no, no es una idea de que tenés una idea del sound y vas con eso, con un proyecto o algo, las cosas que van saliendo. Sí, no soy muy purista. No. Dejámoslo así. <risa> Digámoslo así, sí, sí, tal vez quedó claro para el oyente medio en este programa. Esto es Onda Sonora, este es Juan Cepas, aquí invitado y contándonos su vida musical y sus andanzas. Y, ¿Y ahora qué viene? Y ahora viene el gran Derek Bailey. Gran, eh, gran, eh, gran, gran Derek Bailey. Porque, bueno, aparte que me encanta, eh, también hay otra faceta que me gusta mucho y que todavía no he hablado demasiado, que es la parte de la improvisación. Ajá. Que aunque se ha visto, no, que sí que hay muchas cosas que son un poco improvisadas... Eh, eh, realmente la improvisación para mí es eh, algo muy importante y muy liberador Entonces, nada mejor que el gran Derek Bailey sí. eh, para este tema Guitarrista inglés, y, también pionero casi de la improvisación libre en Inglaterra, por lo menos Sí, y en el mundo, primeros, ¿no? creo sí. yo Y en porque... el mundo tal vez, sí Y bueno, he eh, elegido una canción, un corte de... Que es del 99, ya en sus últimos años, pero me gusta mucho. Quizá ¿verdad? no tenía la agilidad que tenía un poco antes, y, pero bueno, mental sí que la tenía. Y es con, con Susi Barra, que me encanta, eh, la percusionista. Y, y también me gusta porque en este caso utiliza, utiliza pedales, es un poco. va buscando otros recursos. Ajá. Eh, entonces me siento bastante identificado con eso porque a mí me encantan los pedales y todo tipo de ruiditos. Sí. Entonces, bueno, es, es algo que me llega, ¿no? Sí. Y por eso he decidido poner esta, esta pieza que eh, se llama J2Z o de J, C, desde la J a la Z. A la sería, Zeta, eh, van como en dúo. En dúo. Sí. Eh, y, y, y el disco se llama Daedal o Daedal del 99. Bueno, vamos con bueno, Bailey Sushi Barra. Ahí vamos. Derek Bailey, guitarra eléctrica, Susi Barra, batería, batería, y alguna producción tal vez. Um, qué dúo, ¿no? Sí, <risa> qué dúo, qué dúo. Sin eh, desperdicio. Sí, sí, sí. Y bueno, y Derek Bailey, eh, nada, histórico, legendario, uno de los grandes músicos, uh, así en general, y en, en la improvisación en particular, ¿no? Pero yo diría que sí. Digo, sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué más vamos a escuchar ahora? Bueno, Toda esta música que tenemos. Pues... Más? La, el hecho de escuchar a Derek Bailey aparte que cualquier excusa es buena para escuchar a Derek Bailey Sin era verdad. también por hablar un poco del tema este de improvisación y ahora vamos a escuchar otro un tema de autodetune que es en verdad soy yo solo con la guitarra improvisando eh, bueno, me sabe un poco mal ponerme justo detrás de Derek Bailey no tiene nada que ver <risa> era simplemente por hablar de improvisación sí. ¿no? y es totalmente diferente eh, y esto se llama... Eh, Guitar Impro número 7 eh, Todavía no La verdad es que tengo como 9 o 10 ya grabadas Podría sacar algún disco Pero todavía esto no, no lo he movido en ningún sitio O sea que No, no Sois los primeros que lo escucháis oh, Aparte gracias. de yo mismo <risa> Tú, César y yo Y todos y, nuestros oyentes Y bueno, es guitarra improvisada Como Es verdad que hay muchos pedales por medio Pero es una sola toma Improvisado y ah, grabado Aquí estamos entonces con Auto Detune Auto Detune, eh, Guitar Impro número 7 Correct. Auto Detuned, Guitar Impro. Guitar Impro número 7. Número 7. Sí, eh, y esto era también un poco por enseñar otra faceta de lo que hago, eh, que es más improvisación y tal. Esto está grabado todavía, no lo he sacado en ningún sitio, pero bueno, ya se verá. Estreno mundial en Mondo Sonora. <ríe> Así es. Así es. Y, y nada, y ahora ya para despedirnos, vamos a escuchar eh, a 500 Goats o 500 Cabras. Eh, el del nuevo disco que todavía no ha salido sale del mes que viene eh, que se llama Unpleasant Music for Nice People <risa> es como, es, es Música desagradable Música desagradable para gente simpática para gente sería simpática. la traducción o algo así sí, sale en, en el sello chino Tailnia, en casete y, y la canción que vamos a escuchar se llama Set Low espero que os guste muy bien esperamos que sí y muchas gracias por tu presencia en el programa y gracias por la música thank you for the music y nada y a ver si, si nos juntamos de vuelta algún día Seguro. Y, con, y con más música y gracias a César por invitarnos en su gran programa Onda Sonora gracias César ahí vamos con la Música